Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con y Alonso Saludos, pasa un minuto de las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de La Glorieta de este miércoles 9 de febrero Hoy sobre las diez y media tendremos en nuestros estudios de radio al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, al que le preguntaremos sobre los asuntos que están en el debate público, como la decisión del Ministerio de crear esa comisión para estudiar el estado de conservación de la Dama del Che, que supimos ayer por la tarde, también sobre el proyecto del hotel para el convento de la Merced, o las denuncias en la residencia de mayores de Altavies, así como la, transparen la transparencia en la gestión de gobierno. ...son algunos de los temas que además abordaremos en cuestión de minutos... ...en nuestra tertulia con los periodistas de este miércoles... ...Sacramento Alvear y Pablo Serrano... ...y sobre las 10 de la mañana intentaremos entrevistar a la actriz... ...cantante y escritora Beatriz Rico... ...con motivo de su actuación este sábado a las 8 de la tarde... ...en la Yotja Cultural de Altalix en Elche... ...y en la ronda de noticias... ...os pues tenemos mucho que contarles... ...como la intención del equipo de gobierno... ...de hacer más transparente la gestión de sus bolsas de trabajo... ...ayer lo dijo el Edil de Recursos Humanos, Ramón Abad... ...recordó a los sindicatos y a la ciudadanía general... ...que se ha expuesto al público ese reglamento... ...que quieren aprobar este año para gestionar... ...esas bolsas de empleo del Ayuntamiento... ...y que hasta el 25 de febrero hay de plazo... ...para realizar cualquier aportación... ...a través de la sede electrónica municipal". ...y además ayer por la tarde, ya lo dijimos eh, en nuestro programa La Glorieta... ...del martes se creó el Consejo Territorial de Formación Profesional... ...para conectar la oferta educativa con las necesidades del empresariado... ...del Elche y de su comarca del Valle Vinalopó... ...el director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia... ...acudió al Centro de Congresos para la constitución de este Consejo... ...y aseguró que esta es una apuesta de futuro... ...para hacer mucho más atractiva la formación profesional... ...con un nuevo modelo único que sea capaz de funcionar... ...y que esté adaptado a la realidad actual. Lo escuchamos. Una apuesta muy significativa... ...de lo que tendrá que ser la formación profesional en un futuro... ...y cuando decimos formación profesional... ...hablamos de toda la formación profesional... En, en, el, ...en el histórico de, de este país está la FP para el Empleo, la FP de Educación... ...no, aquí lo que vamos a, a proponer es un modelo único de formación profesional... ...que sea capaz de dar resultados reales al a todo el mundo... ...a las personas que están en un inicio de la formación... ...a, al, a los trabajadores en activo que tienen una necesidad real de recualificación... ...y a las personas que, bueno, por circunstancias eh, están en el en situación más precaria y que necesitan recualificarse. Por lo tanto, es, es un, un nuevo modelo de gestionar esta, esta oferta de formación profesional que piensa en todos y que piensa en, en una formación profesional de futuro, moderna, flexible y adaptada a las necesidades. También les contaremos las previsiones informativas, la página de sucesos de hoy que pasan por eh, otro lado, por esa visita al campus tecnológico en el parque empresarial por parte del alcalde y la edil de urbanismo. Esa final del concurso de cocina con Granada Mollar que tendrá lugar a mediodía ...en el restaurante La Finca... ...ahora comenzamos con música y lo vamos a hacer... ...necesitamos buen ritmo para evadirnos de los problemas... ...que azotan no solo en nuestro municipio sino a todo el mundo... ...y vamos con los Gypsy Kim... ...tienen buen ritmo con su Volare... ...vamos a volar... ...y sobre todo a imaginar, ¿por qué no? ...ese baile sensual de Penélope Cruz... ...la que está nominada al Oscar... ...junto también a su marido Javier Bardem... Vamos a escuchar Volare ¿eh? de Chico Kim y a imaginar. De su sueño parecía no volverá más y me pintaba la mano y la cara la azul. Y de pro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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 las y 9 minutos de la mañana y hoy vamos a adelantar, y además tenemos 9,9 grados de temperatura, vaya con los 9. Pues bueno, vamos a adelantar hoy unos minutos la tertulia con los periodistas de, eh, de hoy que les toca Sacramento Alvear, a quien saludamos porque lo tenemos aquí en el estudio de Tele -Elche, Radio Marca. Sacramento, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmar y eh, ...tenemos eh, vía conexión de forma telemática a Pablo Serrano... ...quien vuelve después de un largo periodo de estar descansando... ...bueno, de descansar nada, porque la actividad ha sido frenética... ...Pablo Serrano, muy buenos días. Hola, buen día, sí, todo de, de, de retiro espiritual. <risa> bueno, no sé, no sé, por eso os pregunto, Pablo... ...ya que has estado de retiro espiritual solo aquí en la tertulia de los miércoles para analizar todo porque eh, te hemos seguido y, y sé que, que, que no, son, ha parado. No, no, no ha parado porque sí, son si no, proyecto, no, urbanístico, no, no. proyecto urbanístico tras proyecto urbanístico se nota que los fondos edu eh, están eh, el plan edificante el, eh, las contrataciones en fin que se está moviendo al menos hay movimiento por eso quería preguntarte pablo porque creo que eres el único al que no se lo he preguntado qué te parecen Las prioridades que se han fijado en eh, este gobierno de coalición para 2022, en esa primera reunión que tuvieron a final del mes de enero, porque el alcalde tuvo COVID, eh, para sí. anunciar esos 50 proyectos. Sacramento ya dijo en su momento que son delirios del confinamiento <risa> o el aislamiento del alcalde por COVID. Porque no, sí. un alcalde no puede estar encerrado durante una semana. <risa> eh, Para tí, le, le, da, le da mucho la cabeza. Sí, sí. Para ti, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú cómo ha empezado este equipo de gobierno? A ver, eh, obviamente los, esos 50 objetivos, pues… Eh, ...sobre el papel siempre pintan bien... ...pero bueno al final los equipos de gobierno... ...siempre se fijan máximos... ...que todos saben ellos mismos también... ...que no van a ser todos cumplibles ¿no?... ...porque además en estos 50 proyectos... ...pues se mezclan... Eh, ...proyectos de todo... ...tipo y condición por así decirlo ¿no?... ...porque convergen... ...proyectos de la propia administración local... ...otros de la autonómica... ...otros de la estatal... Eh, proyectos que tienen que empezar, otros que están en trámite del año pasado por lo cual no es una iniciativa nueva, sino simplemente que sigue el trámite y bueno, pues obviamente no va a ser, no se va a cumplir todo y además algunos de los compromisos ¿no? para, para este año ni siquiera son cosas que van a cristalizar este año sino que simplemente sigue su trámite ya estamos viendo como eh, inicios de este año se han atascado ...varias licitaciones y por tanto pues... ...iniciativas importantes que... ...por ejemplo los EDUCI con el tema de... ...carros este... ...que vienen además del año pasado... Uh -huh. ...y que también el propio... ...presupuesto de, de... este 2022... ...ya contempla que va a tener una inejecución... ...aunque son estimaciones pues de... ...unos 20 millones de euros de... ...de... ...en cuanto a inversiones reales ¿no? Uh -huh. Y todo ello sin contar... ...que... Están elaborando ahora mismo pliegos y, por así decirlo, iniciativas para captar los fondos europeos de reconstrucción O sea, que va a ser más faena que va a, a llenar más el trabajo del departamento de contratación Entonces, pues bueno, obviamente es un año importante porque es el último completo que va a gestionar el bipartito Pero vamos, la cantidad de cosas a las que se pues es imposible que se ejecute. Pues, ...todo este año... ...pues vamos por partes... Eso fueron... Eh, ...esa declaración de intenciones... ...que tuvieron... ...a finales de enero... ...pero vamos a ver la realidad... ...cómo ha empezado el año... ...en Elche... ...y creo que... ...su primera prioridad... ...que era precisamente... ...poder... Eh, ...poner... ...lo dijeron en Fitur... ...poder... Eh, ...poner como colofón... ...al 125 aniversario... ...del hallazgo de la dama... Eh, ...la cesión temporal de la misma... El, ...su regreso... ...a Elche... ...pues eso... Eh, ...ha volado en mil pedazos... ...esa es la realidad... ...sacramento, ayer mismo... ...el último capítulo sobre esto de la dama... ...es que el ministerio avanzaba... a ...todos los medios de comunicación... ...que iba a crear una comisión de técnicos... ...para estudiar la conservación... ...de nuestro busto íbero... ...junto con dos más... ...dos damas íberas que hay en el man... ...yo creo que ha sido un problema de... Eh, ...la noticia tal conforme la publicaron... ...porque claro, se puso como motivo... ...para que no viniera las dificultades que puede tener, los problemas que puede haber sobre la piedra, sobre la propia eh, estructura física de la dama, no ya sobre la imagen, sino sobre el, el propio elemento, ¿no? Y claro, cuando aquí preguntamos qué problema tiene la piedra, qué va a pasar con la dama, estando allí, pues no la cuidan ustedes mejor que nadie, independientemente de la famosa hormiga, aquella que apareció en la urna, en la urna pero bueno, independientemente de eso, claro. Eh, creo que se equivocaron al dar la noticia, eh, el motivo que alegaron fue grave, porque claro, si es un problema de la piedra que se está deshaciendo, que se va a demoler allí, vamos a tener luego que traernos un saco de arena, pues va a ser eh, complicado, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la otra solución eh, clásica? Vamos a crear una comisión, entonces esta comisión puede tardar eh, mil lo tempore hasta que resuelva algo, que luego al final será, no pasa nada, se encuentra bien, es que nos hayamos preocupado y punto, ya está, pero ustedes no la tienen en el 125 aniversario, y ya está. Esa es, esa es la cuestión. Y creo que aquí hay una serie de intereses técnicos, políticos, eh, profesionales, eh, municipales, ministeriales. Se está mezclando todo tanto que al final, yo creo que la pobre dama se va a aburrir, va a cerrar los ojos y se va a esconder allí en la urna, seguro. Bueno, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo ves tú, debate? Eh, lo que ha sucedido? En, es que han sido muchas cosas. Fi, primero, sí. FITUR. Luego el ministro Iceta que ya, ya nos, nos dejaba caer en, sí, sí. en la respuesta parlamentaria que la dama no va a venir porque los técnicos iban a decir que no. Luego ese informe que dicen los técnicos que no. Luego el alcalde pidiendo, exigiendo y demás a, a, al ministro que se reúnan, el informe que no llega. Luego el PP diciendo que lo que hay que hacer es crear, eh, reunirse esa comisión bilateral y pedir ayuda a Chimo Puch. Y ahora esto. Ahora esta comisión de técnicos para estudiar el estado de conservación de la dama, ¿cómo, cómo ves tú la cronología de hombre, lo que eh, está pasando? ¿Qué de, lectura haces? Hombre, eh, lo, lo primero que llama la atención, viendo las perspectiva es que llevamos cinco años con, con esto, no que al final no ha cristalizado en, en nadie ni en ningún relativo avance. Pero sobre todo con el anuncio ayer, eh, pues... Lo primero que hay que preguntarse es si, hay, si existe un informe técnico, ¿no? El informe de Schrodinger, ¿no? Porque se supone que nos han dicho que no se puede ceder porque hay un informe técnico que dice que no y ahora se van a poner a estudiar, actualizarle el estado de la pieza, ¿no? Entonces dices, ¿hay informe técnico o no? En cualquier caso, eh, yo creo que al final el tema de la dama y el rechazo viene también pues, por cuestiones que... ...que superan el ámbito local y de la dama, ¿no?... ...porque al final hay unas tensiones, yo creo, en teoría... ...creo que es lo que se ve, vamos, que hay tensiones en el ministerio... ...por el tema de la descentralización de la cultura de los museos... ...porque pues man, por las leyes autonómicas de patrimonio... ...del 85, no... ...no entran a, al museo nuevas piezas, entonces el museo no quiere eh, ceder o es más reacio a ceder piezas a, a otras comunidades y museos y por otra parte, pues los técnicos están recelosos con esa parte, ¿no? Entonces, como ya hubo una dimisión eh, de la directora general de Bellas Artes, pues IZ yo creo que ha tirado un poco por lo, por lo rápido y lo... para apagar un poco el fuego interno, ¿no?, de, en el ministerio. Pues mira, si los técnicos dicen que no, es que no. Entonces, claro, yo estaba, estaba repasando ayer en Menoteca... ...y claro, eh, el otro día se decía... ...se desaconseja a otro lado ...por unas condiciones medioambientales... ...que pueden desencadenar procesos de degradación... ...eso mismo de las condiciones medioambientales... ...es lo que se decía en 2005... Uh -huh. ...cuando se analizó por la comisión técnica... Eh, ...el estado de la pieza... ...que por otra parte es la misma comisión... ...que se ha formado hoy... ...que forma parte del Ministerio... ...el Museo Arqueológico Nacional... ...el Instituto de Patrimonio Cultural, etcétera, etcétera... ...es la misma comisión con los mismos eh, entidades... Y, ...y contrario a la creencia popular... ...o por lo menos que hemos dicho todos o escuchado estos días... ...esa comisión en 2005... Eh, ...no estuvo en contra del, de la cesión... ...sino que dio su beneplácito a que se... ...a que se cediera y que la cesión era posible... ...y luego el patronato del Museo Arqueológico pues dijo... Eh, ...aceptamos la cesión... Y ahí ya pues sí que fue cuando se descubrió el tema de las policromías, se que quedaban en la dama aún, pero dio su, su visto bueno a la cesión. A la Entonces, claro, por una parte yo creo que… Ah, pues eso es que muy pasa. importante, el discurso sí, sí, sí. no sí. es el mismo en 2022 que en 2005, de los técnicos. Claro, el tema es saber si realmente, uno de los temas, si hay un, tecnic, un informe técnico eh, reciente que se supone que el Ministerio tiene reunión con el Ayuntamiento este mismo mes de febrero para abordar esta situación, porque si tú ves la carta escuetísima del otro día, habla en términos idénticos a los del mismo informe que se hizo en 2005. También sí que fue un informe con todas las letras, un informe científico el que... Participó incluso en una institución francesa. Por cierto, eh, ¿y tú estuviste en la rueda de prensa que de forma inmediata convocaron porque pensábamos que nos iban a, a decir que sí a la cesión temporal por la inmediatez en que convocaron esa rueda de prensa? ¿Estuviste tú? Sí, sí. Hombre. ¿Y cómo viste al alcalde? Porque bueno, ¿cómo, ¿cómo puede justificar el alcalde que año tras año haya estado anunciando la llegada de la dama del Che? ¿Qué dijo? Es que, es que, pues bueno, al final cuando... Mmm, ...tú te mueves por percepciones... ...o lo que das a entender son intuiciones... ...o pues claro, es que en ningún momento nadie ha dicho ratificado... ...sí, sí, lo único... cercano, bueno, pues es verdad que... El, el, el, ...el alcalde dice que sí, que había argumentos... Ver, ...que incluso en uno de los ministros, como ha habido tres... ...eso, eso, eso, es, uno que, eso que es cierto... ...en la Casa de la cesta llegó a decirle sí. que sí... ...que la, dijo sí, sí, hay una gran exposición, ¿no? ...de contestó, Exactamente. Dice, pero claro... ...después ha sido todo... ...dar a entender, dejar la puerta abierta... ...no ser taxativo... ...en el caso el tema es que... Para, ...en 2005 y 2006... ...hubo un primer análisis... ...lo primero que se hizo fue constituir una comisión... ...de expertos, científicos... ...conservadores, etcétera... ...analizaron la pieza... ...empezaron en diciembre de 2005... ...y en seis meses, en dos de seis meses se cedió la pieza... ...entonces claro, nosotros llevamos cinco años... Y no sé ha empezado por lo primero, ¿no? Por el tejado, que es una comisión de restauradores, expertos, etcétera, que digan la pieza está para accederla sí o no. Y a partir de ahí, pues, se decide sí, sí o sí, sí, ¿no? Llevamos cinco años. Sin bueno, ningún análisis y ahora después fuera nos han años, dicho que sí que hay un informe. Y, y hablando contigo, Pablo, hay que recordar que llevamos cinco años con esa, creo que lleva cinco años, esa comisión bilateral, es lo primero que se creó. Generalitat y Ayuntamiento del Che, iban a colaborar claro, es que, conjuntamente. No hay ninguna técnica. Hay que, hay que crear comisiones para que nada funcione. Es que al final volvemos otra vez a, a, a, la, misma, a la misma cuestión. Es decir, independientemente de las realidades políticas de una época y de otra, que son bastante distintas, y la fuerza que puede tener el Ayuntamiento frente a todo esto. Lo cierto y verdad es que, desde 2005 hasta el presente, todos los temas de pigmentación de la dama están más que estudiados. Y sabe uh -huh. de sobra qué es lo que ha habido, cómo, por qué y hasta qué se utilizó para, se para, sabe para pintar. Se sabe prácticamente todo. Bueno, todo no, casi todo. Casi todo. El, problema, hay ¿todo el problema que se plantea a la gente de Elche es que te digan que la pieza está en mal estado y por eso no se puede mover. Ese uh -huh. es el problema grave que hay. ¿Quién lo, como dice Pablo, ¿quién lo ha dicho? ¿Dónde está el informe? Claro, ¿A qué, esa ¿a qué es la atienen? gran pregunta que, se, que ahora se le está haciendo al Ministerio. Veremos cuándo responden y veremos esa reunión de febrero. Pablo y Sacramento, como hay muchos temas, fijaros cómo hemos empezado el año. Primero con la dama, el, el no. disgusto de, de la dama. <risa> Segundo, eh, eh, la semana pasada tuvimos ese día medioambiental de los humedales y hubo una marcha reivindicativa de protesta contra los macrocultivos en el hondo y otra marcha de asa a agua amarga que denunciaron la desecación los huertos de aparcamientos eh, junto al aeropuerto eh, ¿qué pensáis? Eh, en, en la tertulia, y antes de que me contestéis vuestra opinión de lo que está pasando en el hondo, por ejemplo, con los macrocultivos, se le preguntó a Ramón Abad sobre si el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto porque eh, todos los colectivos, incluso ADR, los agricultores están denunciando, y sobre todo desde el Parque Natural de Carrizales, que es es una empresa que está ocupando 80 hectáreas, que además eh, viene del campo de Cartagena y que podría hacer efecto llamada a que otras empresas que tienen más restricciones allí, por lo que ha pasado en el Mar Menor, puedan venir al Candel a instalarse. Sí. Se le preguntó a Ramón Abad, precisamente, si el ayuntamiento... Eh, ...ha hecho algo para frenar... ...él dijo que son es una competencia de la Consellería... ...pero esta fue la respuesta a la pregunta... ...quiero que la escuchéis. ...poner en conocimiento de las autoridades... ...de la Generalitat Valenciana... Este hecho, ...este hecho... ...para que, para que actuaran ...y pusieran todas las medidas posibles... ...para evitar que estas situaciones... Eh, se, ...se pudieran dar... ...ya nos consta que la autoridad gubernativa... ...ha abierto el, el expediente... ...el preceptivo expediente... ...y que en las próximas, eh, los próximos días, en las próximas semanas... Eh, ...adoptará una resolución para evitar este, este tipo de hechos... ...que está, eh, como tú bien dices, en una zona tan sensible... ...en Humedal, en el Hondo, en el Camp Delz... ...que no está reñido con la agricultura tradicional... ...la agricultura que se practica en nuestro Camp Delz... Bueno, esto era lo que de estaba de diciendo plan. Ramón... Eh... Eh, no sé si lo habéis escuchado, pero eh, al principio dice, inmediatamente lo pusimos en conocimiento ante la consellería y ahora es la consellería la que tiene que eh, resolver el expediente, porque parece que sí hay abierto un expediente de denuncia. Eh, Pablo, ¿tú sabes algo de la tramitación? Eh, hombre, desde luego por lo que dicen los pues, regantes, ecologistas y demás, obviamente es que esta gente pues es una grave como como lo es, ¿no?, que vienen aquí sin ningún tipo de licencia ni, ni permiso e instalan y, bueno, hacen lo que, lo que quieren. Por eso hay más prácticas del Mar Menor, que además también perjudican a los regantes de Carrizales porque también eh, destruyen, eh, pues, márgenes y, bueno, pues otro tipo de caminos y estru estructuras, digamos, de la fisonomía de, del campo que, que les afecta a ellos también, ¿no?, porque hunden tierras y, bueno les impiden de, pues, trabajar también como corresponden en, en su tierra. Entonces, Es verdad que, que hay expediente de la Consejería de Medio Ambiente, pero también lo hay a nivel municipal, o sea, también es competencia municipal, porque esto, la semana pasada una comisión de o el Consejo de Medio Ambiente Local, eso trató el tema, o sea, también hay un expediente de, de parte de la Consejería de Urbanismo, de urbanísticas, porque aunque estas cuestiones pues, de medio ambiente sean también Así es una competencia autonómica, al menos a nivel local, porque tú cuando instalas una balsa que parece que no tiene permiso y, y además también necesitas que una licencia, ¿no? De, no sé si será de aperturas o, o, o de obras, ¿no? Pero, mm. pero no la hay y hace falta, entonces claro. son trámites expedientes en dos... Y, y, dos cómo, niveles, ¿no? y la pregunta es cómo puede ser eh, que se haya ocupado se hayan ocupado 80 hectáreas sí. en un no en un mes ni en dos creo que es un año según el partido popular como puede ser que esto lo denunció amigos de los humedales asa el año pasado eh, yo no, no recuerdo si enviaron un comunicado pero vamos en verano Ya empezaron a hablar que habían comprado unas tierras esta gente pues de, de Cartagena o de Murcia y habían comprado una tierra pues, a agricultores de aquí y había empezado ya pues, a derrumbar alguna casa de, de riego y a pues, de con las canalizaciones y, y todo, algún eucalipto. ¿no? De hecho, hay fotos donde empiezan las obras en verano. Entonces, conociendo cómo es el colectivo que suele denunciar en cuanto a algún tipo de situación que nos hayamos entrado que se ha puesto en marcha casi, casi un año después. ¿no? Y esto ocurre justo al lado del parque, el supuesto parque agroalimentario de Carrizales, que el pobre no despega. Sacramento, llevan años los de Carrizales pidiendo ayudas públicas, visitar, la consellería viene cada dos por tres, la consellera o el conseller de turno cada dos por tres a realizar el corte del melón de Carrizales, prometiendo ayudas que no llegan para los agricultores que sí están realizando ver, yo, yo esto, una yo, actividad tradicional y respetuosa con el medio ambiente. Lo veo fatal y no, no creo, no soy partidario tampoco de estar trasladando a Valencia todas las cosas que nos ocurren y todas las cuestiones que tenemos y va para Valencia y esto se eterniza, porque en primer lugar queda evidente y claro que ha habido una dejación de funciones por parte del ayuntamiento. Es que yo me pongo un techo para guardar el coche en un chalet ...y en cuanto pase la avioneta me están cobrando el IBI... ...pero vamos, me están volviendo loco con cobrar el, el techo para el chalet... ...y todas estas cosas se están produciendo cada día con el habitante de Elche... ...normal y corriente, el de Carrizales o el del chalet... ...¿cómo es posible que venga gente de fuera que necesita agua... ...necesita una infraestructura, necesita un planteamiento para sus cultivos... ...y no nos enteremos hasta el cabo del año? Eh, por otra parte, yo creo que el problema principal aparte de la destrucción del territorio, como, se, como parece ser que se está haciendo, eh, es la cantidad de químicos que hay que poner eh, en esa uh -huh. industria alimentaria. Uh -huh. Porque esa cantidad de químicos es lo que ha hecho que los de Cartagena dejen uh -huh. el mar menor y se vengan aquí. Uh -huh. Porque en Cartagena, claro, van a tener que cortar porque ya no hay mar menor. Y el mar menor para Murcia es importantísimo, sobre todo desde el punto de vista ya no geográfico ni ecológico, sino además turístico. O Sabes es que son muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué trasladamos a Valencia lo que podemos empezar a prohibir ya? Eso es lo que no entiendo, porque luego no hay solución. O las soluciones son muy largas. Por otra parte, lo que tú me preguntabas. Frente a esto, cuando la gente de aquí pide ayuda, nadie les hace caso. No la gente de aquí. Estoy hablando de un proyecto medioambiental... ...como es el Parque Agroalimentario de Carrizales... ...que sigue durmiendo el sueño de los justos. Y por eso, precisamente... Los agricultores, cuando alguien le viene pidiéndole sus terrenos para una macroexplotación agrícola o para una planta solar, pues evidentemente los, los, los alquila. Y lo, sobre las plantas solares también eh, se le preguntó a Ramón Abad, como responsable ayer del equipo de gobierno en la tertulia política, si hay reglamento para poner freno ...a la invasión que hay en estos momentos en toda la comarca del Vinalopó... ...medio, alto, creo que menos en el bajo... ...por lo que nos dijo el presidente también en estos estudios... ...de, de denominación de origen de vinos de Alicante... ...que les preocupa muchísimo las plantas solares... ...que son las sí, energías renovables sí. que, el, que el gobierno las está subvencionando... Eh, que estén ocupando Ros, hectáreas eh, vale, y hectáreas de plantas las, solares. Las plantas solares estarán escondidas en algún lado, pero tú y el alcalde y los concejales no han ido nunca por la carretera de Alicante a Alicante o al aeropuerto y han visto la ocupación de terrenos para aparcar automóviles? Sí, bueno, eso también. Pues es que claro. Eso. Pero ese es el problema, lo tenemos en que tenemos un aeropuerto sin conexión ferroviaria. Bueno, sobre lo de las plantas solares que están ahora, eh, en estos momentos, tocando la puerta de los ayuntamientos... Esto es lo que nos dijo Ramón cuando se le preguntó si hay alguna normativa que pueda frenar la implantación. Hay un límite y hay unas unidades que marcan hasta qué punto se puede hacer este tipo de instalaciones eh, industriales en el, en el Camp Del. Eh, no solo en el Camp Del, sino en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, estamos viendo como, por ejemplo, en municipios cercanos a Elche, en este caso. Bien, Sisona, estaba diciendo, de son hay una eh, eh, invasión de peticiones de plantas solares. Eh, Pablo, eh, creo que tú has publicado precisamente que, eh, ¿cuántas, cuántas empresas eh, fotovoltaicas han pedido ya la ocupación de terrenos en el Camp de Elche. Pues hombre, cuántas no te sabría decir, pero bueno, yo por lo menos diría que al menos cuatro, cuatro o cinco. ...que en este caso sí que... ...o sea, no, no hay ninguna normativa a nivel local... ...que regule este tipo de extracción de ...porque es una cosa, digamos, relativamente novedosa... ...el Plan general no establece nada sobre, sobre los paneles solares... ...claro, el concejal dice eh, que sí que hay regulación... pero claro, hay regulación a nivel autonómico... ...lo que están haciendo precisamente en municipios como Villena... ...o no sé si era Villena o algún otro de Villalupo Medio es blindarse en el, en el plan general, en su plan general porque tiene auténticos macroproyectos que además lo que suponen es, eh, primero, afectar al nivel de, de paisaje y también comer terreno pues, a propias instalaciones de, bueno, a de cultivo de, de viñedo, ¿no?, para el vino. Entonces, obviamente, estamos es hablando ya de industrias que se intentan imponer o que comen terreno a, a otras, ¿no?, en el caso de Elche es verdad que la mayoría de placas, que es, de plantas que se están promoviendo, que aún, aún no están instalando, porque tienen que tener permiso final de la, la consellería, tienen que instalarse en… Bueno, la mayoría son plantas más pequeñas, aunque es cierto que en cualquier caso… Eh, y eso que eh, empieza a preocupar pues, a algunos colectivos como ADR y demás en el campo es que al final aunque se hagan sobre campos que no están cultivando que es el, la mayoría de los casos eh, pues eh, se ocupa tierra fértil que podría ser utilizada para pues, para riego y algunos incluso también están cerca de Pues de muy cerca de núcleos urbanos tanto de elche porque por ejemplo ahí habrá en altavíx o de urbanizaciones como bonavista mm. y, y al final al igual que con el con el tema de los macrocultivos, lo que hay que hacer es ponerse en marcha y, y estudiar cada, cada caso, ¿no? Porque es que, verdad, que llama la atención que, que no se haya hecho nada hasta ahora con el tema de los macrocultivos. Eh, o se más que hay unidades de medio ambiente de, de la policía y que esto está ya, ¿no? Y, y que es como decía Sacramento, que, que porque no se ha actuado ya si se sabe que está, ¿no? Y además hay pues, una unidad que, por ejemplo, con todos los vertidos, porque aquí no se hace nada si se sabe que no hay... Pero en el tema solar es una cosa que, se va, que vamos a ir viendo y habrá que valorar en cada caso si, pues, si, es, si es pertinente o, o no es instalación en, en, los, en los campos, ¿no? porque es sí. verdad que algunos terrenos están sin cultivar, pero también que son campos fértiles, que al final va, hay un problema con los macultivos, cultivos, que es el mismo problema, la dificultad que tienen los agricultores ...pues de cambio generacional... ...de subsistir... ...porque no es rentable... ...etcétera, claro. etcétera... ¿no? ahí vamos ...ahí vamos... ...el CANDELCHE puede estar... Eh, ...esta puede ser su principal eh, amenaza... ...las plantas solares... ...los macrocultivos... ...porque evidentemente ni hay agua... ...ahora venimos con una fuerte sequía... ...parece que está llamando ya a la puerta... ...y además con unos... una guerra de precios increíble... ...con una política eh, europea floja... Eh, Floja no, no, no, floja no, va en contra de los agricultores no, españoles. No, ¿eh? he sea, dicho la política... floja porque... Eh, sí, por ser buena. No, porque ¿No? Ha, habido, ha habido una buena noticia este año y es que por fin han, han agravado las importaciones de cítricos... ...con la implantación del tratamiento frío para esos países ya, que ya, traen naranjas que... y que deben someterlas a tratamientos ya en frío... ...para no... Eh, para evitar las plagas... ...pero en fin... ...¿cómo ves tú el futuro del, del Camp Del Sacramento? Muy, muy mal, muy mal porque el, el agricultor no está sacando rendimiento... ...el rendimiento antiguo, el rendimiento de siempre a, a su trabajo... ...con lo cual aburre a todo el mundo... ...el agua cada vez está más cara... ...y eso que se han hecho enormes esfuerzos por, por poner goteo... ...en, la, en lugar de, eh, de regar a manta, regar por goteo... ...hay un cambio enorme en la tecnología y en las posibilidades... ...pero es que ni aún así... ...se puede competir realmente con lo que se trae de fuera... ...y nadie protege esa, esa exportación... ...yo recuerdo cuando los franceses... De, de, ...derribaban camiones enteros de productos españoles... ...aquí no hacemos nada, nos estamos dejando morir... ...por otra parte, sobre las placas solares... ...sobre la, la, la industria del sol... ...la industria del sol es una industria... ...y la agricultura es un sector completamente distinto... ...el ayuntamiento sabe lo que, el terreno agrícola que tiene... ...sabe que no se puede convertir en industrial... ...tú no puedes poner un polígono industrial en una finca... Eh, ¿qué permiso hay que pedir a Valencia? ¿Qué permiso hay que pedir a alguien? Oiga, mire usted, mi planteamiento es que aquí hay que cultivar, y, usted, y esto es terreno agrícola, usted no puede montar una industria aquí, si quieres hacerlo. Otra cosa es que se quiera, o se tenga capacidad, o falten técnicos, o lo que tú quieras, ¿no? O falte legislación, pero en principio, la mayor es que este terreno mío de mi municipio es agrícola. ¿Los parques solares son actividades industriales, Pablo? Pues hombre, eh, no, no son ya cosas, son cuestiones muy técnicas que no lo conozco tanto, yeah, pero ob obviamente lo que no sé es agricultura. O sea, es, ya. si es otra actividad económica pero, que puede entrar ahí, pues no lo sé. Bueno, pero Exacto. a este equipo de gobierno no le cuesta nada modificar el plan general. Vamos. no, no eso, eso ya se ha visto. Y vamos. como dice, seguramente sería lógico. Efectivamente, vamos, eh, antes de, de pasar a lo de las modificaciones, al debate público que también se ha abierto en 2022 con el hotel, de la, el hotel en el Convento de la Merced, vamos a, a dejar también... Otro asunto que preocupa y mucho y es el trato que están recibiendo los residentes del Centro de Mayores de Altavix. Preocupa después, ya lo sabíamos, los familiares lo denunciaban, las asociaciones de familiares, pero después de escuchar las quejas y el testimonio ayer mismo aquí en, en Teleelch de uno de los usuarios, Francisco Muñoz, uno pues, se pregunta por qué no se actúa, por qué no se interviene y se le preguntó a Ramón Abad y dijo eso. ...inclusivas, que es Mónica Oltra, que actúe con celeridad y nos consta y es de, de pública concurrencia que se le han abierto cuatro expedientes sancionadores... ...que posiblemente esos cuatro expedientes sancionadores, uno con una propuesta de sanción de más de 100.000 euros y posiblemente eh, uno de esos expedientes sancionadores... Conlleve la resolución del contrato. Lo que pasa es que usted mire, mire, sabe Ramón, perfectamente. La, la porque tiene. No, porque la tiene, política, tiene, tiene. La política. Tiene, la política. No, son la política prioridades. no. La política, la política lo que no se puede. La política los, lo que no los se puede. Lo que no se puede. Los solicitanos lo, lo que quieren. Es que en la política tenga prioridades. Y ahora mismo lo urgente, como hace meses que estamos de, viniendo denunciándolo, era. Que se interviniera de manera inmediata en la residencia de mayores de Altavis. Ha bien, pues era la respuesta que le hacía el portavoz del Partido Popular, Claudio Vilaver, a Ramón Abad en la tertulia política. Bien, vosotros, Pablo, el tema de la residencia de Altavís. ¿No ¿Fue Claudio Vilaver? No, no. Claudio Vilaver. Curioso, no es concejado. Sí. No, eh, parece que José Navarro está de baja por paternidad sí, y entonces para las tertulias está viniendo desde hace dos semanas vale. Claudio. Nada, solo era curioso sí. eh, Nada, a ver, desde luego Yo creo que las excusas ya no valen ¿no? Con el tema de la competencia autonómica Ha sido toda la competencia autonómica pues De de de inclusivas pero también de sanidad Por el personal que envía ¿eh? Que es de, de su partido, de, del PSOE Pero es verdad que al final esto es, Yo creo que esto es un poco Análogo al tema del peso que tiene la ciudad En Valencia, ¿no? De exigir, exigir, exigir, exigir Exigir, ¿no? Entonces, es verdad que el intento puede tener puestas de manos atadas porque la concesión no es suya, pero sí que se echa a falta mucho más eh, arrojo y empuje para una cuestión tan grave como la de Altavix, en la que han muerto ya pues varias decenas de, de residentes si contamos el principio de la, de la pandemia y vemos luego pues, las penurias que están pasando a tener de los comunicados de, de los familiares, o bueno, incluso la carta ¿no? de, este, de este señor, porque es verdad que... ...que la concesión es competencia de políticas inclusivas... ...pero es sanidad también... ...quien tiene que, que enviar más personal... ...que hace ya varias semanas y en verano... ...pues se denunciaba que no había... ...sanitarios o... ...o personal suficiente ¿no?... ...de, de médicos y demás... ...entonces... Eh, ...yo entiendo la frustración de los familiares... ...que es totalmente lógica... ...y lo que no se entiende es... ...que tiene que faltar más para... Pues, rescindir el contrato o intervenir o, o exactamente qué no porque porque con pues eso nos enteramos de estos brotes que al final acaban en estragos y condiciones de vida por lo que se denuncia pues que son sorprendentes no mm sacramento. Está, eh, eh, el brote no lo habíamos está, dicho, está, pero en 2022 un nuevo brote con siete fallecidos. Sí, según el, el, brote, el brote es de ahora. Las sí, denuncias, de ahora. Las denuncias son desde hace bastante antes de los brotes. Y de la pandemia. Y lo que me parece absolutamente fatal es que nuestro concejal o nuestro político en Valencia, o nuestra política en Valencia, siga hablando de temas políticos, siga hablando de temas legales y siga hablando de temas económicos Mientras que mi padre está a punto de morirse allí o mi hermano está a punto de morirse allí o mi hermano pasa frío o a mi hermano no lo cuidan o a mi hermano no le dan la medicación o a mi hermano no lo limpian. Estamos hablando de personas. Vamos a olvidarnos de las placas solares. Son personas y personas que se ha denunciado por, por activa y por pasiva la situación. Normal y de verdad, ¿por qué no hacen algo? O sea, el ayuntamiento cierra aquello y mete a la gente en un hotel de cinco estrellas, lo que sea, algo, que haga algo, pero que haga algo con los ciudadanos de aquí. Pues se le ha preguntado a los políticos y dicen que las concesiones están blindadas jurídicamente, bueno. por eso es tan importante debatir... A ver, debatir... Si, ha si ha habido una concesión que le han metido a un tío cien mil euros es porque algo está mal, y si claro, está mal claro, usted no puede tener la concesión, claro. punto pelota. Ya veremos después en el juzgado qué hacemos, pero a las personas que hay aquí usted las cuida, como es su obligación. Y ya veremos luego en el juzgado, dentro de 15 o 20 años, que esa es otra, a ver qué, en qué, qué resuelve el señor juez, ¿no? Pero usted está condenado por esto y aquí no vuelva a pisar más. Y pongo un equipo nuevo. Esa es, el, esa es la solución. Esa es la solución. Arreglar ventanas, arreglar calefactores, arreglar... Es que, hay, es que hay que hacer de todo, hay que empezar de cero. ¿Cómo es posible que una consellería, con el montón de dinero que maneja cada año, aquí, aquí, en Elche, no haga nada? Y, curiosamente, vamos a ser los únicos de la comunidad valenciana donde nuestros mayores eh, están penando cada día. ¿Por qué? Pablo eh, acaba de decir una frase importante que yo también de, digo mucho, y es que no tenemos peso en Valencia, ninguno, ninguno, ninguno. Prueba de ello es que nuestra gente se muere. Fíjate, así de claro. Otro asunto. Eh, el convento de la Merced. ...se ha hablado mucho, está en el debate... ...pero ayer conocimos, hoy se ha publicado... ...que antes del Partido Popular de pedirlo en, la, en el Pleno... ...que hubo unanimidad de que se declare bien de interés cultural... ...que no estaba declarado... ...ya había un particular que lo había solicitado, el BIC... ...y la cuestión está ahora en si esa moción que se aprobó por unanimidad... Eh, ...es suficiente para paralizar la modificación de uso del convento de la Merced para que se permita el hotel. Pablo. Pues bueno, eh, eh, en, en, en, el equipo en efecto, de gobierno dice que no, que hay que esperar a que la Consellería... Sí, diga sí, a sí, a sí, a ver, es bueno. que yo creo que se está diciendo aquí mucho, porque hay muchas ganas de palizar ya el, eh, los trámites que afectan al, al posible hotel, pero yo la ley de patrimonio es clara y, y coincide con lo que ha hecho el ayuntamiento. Lo que paraliza los trámites urbanísticos Sea ahora mismo Cambio de suelo en el, el plan general O en el futuro Una hipotética licencia O actuación urbanística Es la incoación del expediente Bueno, estamos en una fase inicial Que es solicitar el inicio del procedimiento que se lo puede hacer? Según la ley, pues eh, lo puede hacer cualquiera El ayuntamiento, un partido O particulares uh -huh. y Hay un grupo de gente moviéndose Que hemos conocido que en diciembre presentó a, a través de uno de ellos un, esta, esta solicitud. Uh -huh. Ahora la Consejería tiene tres meses para estudiar si, si decide incoar expediente o no y también apoyarse en dos informes eh, de entidades consultivas, en este caso una es el Consejo Valenciana de Cultura, que ya el mes que viene tiene que pronunciarse sobre si merece o no ...se ha declarado bien de interés cultural... ...y a partir de ahí se la conseguiría... ...cuando vea todos los expedientes... ...todos los informes... ...arqueológicos, históricos y demás... ...será cuando tenga que decidir... ...ahora en tres meses, sin al expediente o no... ...una vez sin el expediente... ...es cuando empezaría el trámite... ...para ampliar esa protección... ...y ahí sí paralizaría todo... ...pero porque hemos escuchado varias veces... ...que con llevarlo al pleno y con pedirlo... ...se paraliza y no... ...hay unos trámites muy tasados los rige la Ley Autonómica de Patrimonio y Cultura. Entonces, ahora es un fase de, de iniciación de pedir que se incone el expediente. Ahora hay tres meses para que la consellería diga si va a empezar o no ese trámite. Uh -huh. eh, eh, al, final, al final de, ese, de esa tramitación, que puede Porque ser... Son cuestiones técnicas, eh, sí, sí. secundarias. Sí, puede ser bastante más de tres meses el, el, la respuesta de la consellería. Sí, sí. Una vez terminado no ese señoría. planteamiento y se dice eh, esto es un bien de interés cultural, eh, se prohibiría el, el arrendamiento a una empresa para que hiciera las obras pertinentes de reconstrucción de todo y que la planta de arriba dedicara a 34 habitaciones de hotel porque yo pues creo es. que no creo que se podría permitir y en es, muchos es. sitios está se está haciendo así Pero el, el, el tema es que la ley obviamente como pues, tiene, tiene muy, muchas caras ¿no? y precisamente eh, sobre el papel, para realizar cualquier actuación urbanística sobre ese bien que se esté analizando y ampliar su protección pero salvo que la consellería lo indique o sea que como está comentando el sacramento si la consellería lo autoriza porque considera que no afecta pues a, al bien que no afecta a, a las obras y se hacen con cuidado podría darse que se esté tramitando como ampliar la protección y que hubiera obras Pero eso lo tiene que decir la Consejería de Cultura. Es que puede ser peor todavía, es que la Consejería de Cultura puede considerar, llegado el momento de que solamente de esta forma, con una inversión privada, se va a poder reconstruir, llevar las obra, adelante las obras necesarias para dejar en buen estado el edificio. Porque, desde luego, si es por la, la, el histórico del ayuntamiento, allí se ha hecho bastante poco, ¿eh? Nada de nada. Eh, eh, ¿Qué os parece, porque eh, está en exposición pública la modificación del plan general y eh, Asociación Bolón-Palmeral ya presentó sus alegaciones? Ahora vamos a pasar con lo del mercado provisional. ¿Qué os parece la propuesta del ayuntamiento de legalizar el mercado provisional cambiando eh, la zona verde por la del escorchador? que eso, al fin y al cabo, es un cambio sobre el papel, porque no nos regalan más zona verde por estar ocupando la de la avenida del País Valencia. Pablo. Sí, a ver, esto es una cosa ya que, que, que se dijo en su momento, no que tiene que quedar clara, que es que la zona verde se pierde, o sea, eso es así, y que por ley tienes que compensar pues, esa ley, esa zona verde que se pierde con, pues, con, con, con la que había en, en el mercado provisional, ¿no? Entonces, en efecto, se pierde esa zona verde, pues ya no existirá porque se va a consolidar el mercado provisional. Y como planteaba también el, las relaciones de Boren Palmerar, es que al final el tema del Escolchador es una cosa que se hace para buscar un sitio donde compensar esa zona verde sobre plano. Porque ahora mismo ese huerto pues lleva creo, desde principios del siglo XX al lado del Matadero, ahora Escolchador y no había ningún problema no necesita ser declarada como zona verde que esperen que se haga pero no lo necesita lo que llama la atención es que se este encaje se mete en el mismo que cambia solo de clarisas no que es como o se hace todo o no se hace nada que recuerda un poco al gobierno con lo de las pensiones y la mascarilla en exteriores ¿no? Desde luego. Entonces, eh, eh, sí. joder, eh, es muy urbanístico, ¿no? Que eh, lo decía Pablo, en plan, plan, plan, plan. Queda, queda un minuto para menos diez y sé que te tienes que ir porque sí, tienes sí, el campus tecnológico en el Parque Empresarial y no te he preguntado por Alejandro Soler, ha ganado las primarias ah. y esta semana, <risa> esta semana ha podido fundar su junta directiva, su comisión y además se reunió en Elche, la primera reunión de la nueva comisión ejecutiva provincial. ¿Qué te parece que haya incluido a Patricia Macia y a Mariano Valvera? Bueno, eh, yo creo que es previsible Si se, si se sigue un poco La trayectoria, de Soler eh, Desde su desembarco en Elche, ¿no? Otra vez eh, Sobre todo Mariano ha sido colaborador estrecho En la... pues en esa en ese desembarco en la, en la ejecutiva local Del partido en Elche Y luego Patricia Maciel, pues también ha trabajado muy estrechamente Toda esta campaña para que Soler Fuera elegido nuevo secretario Provincial Y pues obviamente pues... Eh, les ha premiado no con, con los puestos en la ejecutiva, incluso Patricia Maciá es la portavoz de la ejecutiva. Sobre la pregunta del millón, creo que que vais a hacer, que ahora le preguntarás con Sacramento, pues ya. habrá que esperar, ¿no? Tienes es el alcalde? Eh, bueno, ya se lo he preguntado al al a Sacramento, para ti, tus quinielas, eh, ¿quién entra? Eh, Hombre, yo creo que la, la alternativa que está trabajando o que debería estar trabajando, o planteando, es el sector 10 pero claro eh, eso es lo que se dice el rumor y demás no, hay que ver ya, si ya, hay ya. alternativa real a Carlos no que ya la gente lo conoce y se conoce pues eh, es, la, es la cara pública no al final uh -huh. entonces también tendrán que ponderar mucho en el partido si tienen un candidato una alternativa uh -huh. que sea tan conocida como Carlos y que también tenga ese trato cercano con la gente que ahí creo que sí que pues no tienen otros concejales no Pues Pablo, no abuso más de ti, tienes que marcharte. Muchísimas pues nada, gracias. Ya te llamaremos. Bueno, te, te, muy bien. te seguimos de exclusiva en exclusiva. Es verdad, no, eh, Es verdad. Te seguimos de exclusiva, te, nada, exclusiva nada. en exclusiva. No te sigue. Nada, nada, sigue es, que, es, es el trabajo, es el trabajo. Muy bien que me parezca. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pablo, por tu trabajo. Bien, eh, nos quedamos solos, Sacramento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> no, quería, quería comentarte a ti por esto de las quimielas. Héctor Díez ha dicho, ahora me dirás tu, tu candidato o candidata, pero eso será en cuestión de segundos. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Oh,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 Renueva Cocinas y Cosmopolitan Wellness Club. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nos quedan seis minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nos hemos quedado solos con Sacramento Alvear. Ya en la recta final de la tertulia hemos tenido a Pablo Ruz hablando de no, los problemas. A Pablo Serrano. Es que Pablo Ruz lo vamos a tener a las diez y media de la mañana. Tienes un atasco de Pablo. no, no. <risa> No, no, estaba pensando en las entrevistas que tengo en esta segunda hora que, que va a comenzar en el programa La Colita. Bien, pues al portavoz del Partido Popular lo tendremos a las diez y media. Le hablaremos precisamente de todo lo que hemos comentado, del de, de misterio que rodea eh, ese, eh, en torno a la dama por ese informe técnico que es el supuesto informe técnico que dice que la dama no puede venir por su estado de conservación. ...así que le, pregun le preguntaremos sobre ello... ...le preguntaremos sobre el drama de la residencia de Altavix... ...por ese brote tan grave que hemos tenido... ...y por las deficiencias con siete fallecidos... ...y por las deficiencias que aún siguen denunciándose... ...por parte de los usuarios... ...le preguntaremos también por la transparencia... En el equipo de gobierno. Ellos están muy dolidos con eso, ¿eh? con la transparencia. O sea, consideran que no, que no está suficientemente transparente este ayuntamiento. Siempre lo han, lo, han dicho. lo han denunciado varias veces, incluso han tenido una respuesta positiva a su demanda. ¿eh? O sea que... Pues el equipo de gobierno se afana por ser transparente. Ayer mismo el concejal de recursos humanos, Ramón Abad, decía que eh, se quiere aprobar un reglamento para hacer más transparentes las bolsas de trabajo, que creo que es muy importante esto de la gestión de cómo se emplea. ...a través de las bolsas... A, ...al personal municipal... ...importantísimo... ...puede haber casos de favor claro... <ríe> ...por eso, <ríe> le, le preguntaremos... ...todo relacionado y evidentemente... ...por esa solución... ...y esto es lo que te quería... ...por lo, el candidato de Alejandro Soler... Pablo, ...Pablo Serrano nos ha dicho... ...el suyo, el periodista Pablo Serrano... ...nos ha, nos ha puesto sobre la mesa el suyo... ...dice que es Héctor Díez... ...el tuyo... Sacramento. A ver, yo ya, en otra ocasión ya comentamos también que Héctor sí. es la figura más eh, representativa del ayuntamiento por los departamentos que lleva, porque se tiene realmente una acumulación de, de actividades importantes que se reflejan en la sociedad ilicitana y además en el presupuesto, porque es de lo más caro, lo lleva, lo lleva Héctor. Y, y luego, claro, tiene la obligación de aparecer muchas veces en prensa, con lo cual es una cara ya conocida, eh, sobradamente, por las televisiones locales, por los periódicos, por todo, es una cara bastante conocida. Entonces parece que podría ser uno, uno de los candidatos. Pero yo creo que nadie va a tocar el tema este hasta el último momento. Hasta el último momento cuando haya que decidir quién para que, poder hacer la fotografía, los carteles y pegarlos. Porque no se quieren meter, me imagino, Alejandro, en más berenjenales de los que va a tener si realmente quiere re, redirigir toda la situación provincial uh -huh. del Partido Socialista. Has preguntado antes por las no. dos personas... Por, por las dos personas, dice ah, sí, Patricia personas. Macia oh, sí. y Mariano Valera, que pues, están dentro de exactamente. la comisión. Ahí hay provincial. una posición muy importante, que es la de Patricia, uh -huh. porque además de ser concejal del ayuntamiento, es también diputada provincial sí. y el representante, el portavoz provincial en la Diputación precisamente es el alcalde de, de Alcoy, con lo sí, cual, bueno... el rival de, de, de las primarias de Alejandro Soler. Exactamente, con lo cual ahí hay un contrapeso de decir, bueno, sí, pues pero lo primero que hizo, nos estamos llevando bien, ¿no? Pero lo primero que hizo la Comisión Provincial, no hay represalias, de momento, lo primero que hizo fue dejarlo en su sitio a Tony Francesc. Tú te has enfrentado conmigo en las primarias, de momento sigues eh, en la portavozía en el grupo del peso de, en la diputación Según provincial. creo, también hubo una oferta a los alcaldes a decirles no vamos a tocar a nadie, o sea, esto va a seguir todo exactamente igual hasta que llegue el momento, los alcaldes actuales, sean mm. próximos o sea contrarios a su, a su visión del, del partido, ¿no? Lo cual bueno, es, pero es una buena esa, iniciativa. Es, eh. Sí, una iniciativa que parte del PSPB, de la dirección del PSPB, pero estamos hablando de Alejandro Soler, ya. que no parece que esté en... en eh, no, pero en consonancia con la dirección Está, pero no en consonancia Con debe, la dirección del PSP Debe dirigir una estrategia de me enfrento desde el primer momento O déjame que aterrice Vamos a ir conociéndonos y dentro de siete meses Decidimos Bien, eh, ya te he preguntado, con esto ya sí. terminamos Y la última pregunta que quedaba Y que no ha podido contestar Pablo Ruz, el último Pablo asunto Serrano. Pablo Serrano Y dale con Pablo Ruz, pobre pico que no ha podido contestar nuestro periodista Pablo Serrano, es la solución ya que parece que está pactada y que en la última entrevista que se le hizo a Carlos González aquí, dijo que en Junta de Gobierno querrían llevarla, materializar el acuerdo ya alcanzado entre la Consejería de Cultura, los propietarios del edificio Ríos del Progreso y el Ayuntamiento, y es dejar la fachada tal y como está. Eh, Sacramento, Eso a ti no te lo he preguntado. Es una cosa por demás curiosa porque en realidad no ha sido un acuerdo entre Cultura de la Generalitat y el Ayuntamiento, sino un dictamen judicial sí. que obliga a, a sí. hacer... Eh, sí, sí, el alcalde lo dijo. Hay que cumplir una sentencia. Una sentencia. Con lo cual, eh, bueno, eh, eh, se ha puesto a favor... Pero de había la, muchas alternativas. Se ha puesto a, la, a favor de la arquitecta de la, de la Consellería de Cultura, que dice lo siguiente. La fachada se debe quedar... Tal como está en este sitio, los propietarios no tienen que tener una merma de sus derechos, por lo, con lo cual los propietarios podrán construir detrás de la fachada un edificio alineado a la calle. Sí. Es decir, habrá una calle con sí, una acera sí. y en la otra punta de la acera sí. una... La fachada en medio. La fachada en medio de tal. Con lo cual tampoco se puede reacondicionar toda esa zona. Uh -huh. Va a quedar ahí ese armatoste. Bueno, pero sin, sin los puntales, ¿no? Hombre, solamente, ganado, fal algo. Solo, solamente faltaría que, que se quedaran los puntales. En cualquier caso, me dicen los técnicos que sí que hay soluciones para eso. O sea, que se puede apuntalar de tal forma que esté totalmente derecha sin necesidad de puntales. Supongo que claro. entrando por Supongo, detrás, espero. poniendo grapas por detrás o algo. Porque claro, el asunto es que los propietarios de la finca tienen derecho a, a construir. Pero claro, no es su derecho lo mismo que dos o tres pisos tengan de enfrente una pared... Un, una pared Que, que tengan la calle. Por eso se les va a dar más edificabilidad. El alcalde no dijo cuánta. Eso pues, sí que no lo dijo. Eh, veremos la transparencia. Eh, veremos. Eh, sí, eso pero, lo preguntaremos a Pablo pero, ¿Tú te imaginas cómo va a quedar la calle? <risa> Vamos a ser. <risa> Igual pues, que se hace fotografías o, del arco del triunfo. Asunto, <risa> otro asunto. Si, si, si cabe en la entrevista a las diez y media con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Sacramento, hemos llegado a las 10 en punto de right. la mañana. Ahora sí, te despido. Muy Muchísimas bien. gracias por venir y en 15 días volvemos. Muy contigo. bien, de acuerdo, cuando quieras. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 ...te informamos de todo lo que pasa en la ciudad... ...Telenic, el informativo de Elche con Salvador Campello. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche... ...estamos en la segunda parte del programa La Glorieta... ...y vamos a hablar de teatro... ...de cultura, de cine, de música, de literatura... ...porque una de las artistas más polifacéticas de este país... ...que ha demostrado ser muy valiente por los giros que ha dado... ...y con éxito a lo largo de su carrera profesional... ...es sin duda la actriz, cantante y escritora Beatriz Rico... ...quien vuelve a visitarnos... ...regresa a Elche en su cuarto año de gira... ...con su monólogo Antes Muerta Que Convicta... ...se va a representar en la Georgia Cultural de Altavix... ...este mismo sábado, a las 8 de la tarde... ...y hoy, le agradecemos que nos haya hecho un hueco... ...en su agenda, para conocer cuál es su opinión... ...sobre nuestra ciudad y sobre nuestro público... ...Beatriz Rico, muy buenos días... ...bueno, jo, qué, qué presentación tan bonita que me has hecho... ...la que te mereces, Beatriz... <risa> ...gracias... ...Beatriz, ¿qué, qué, qué conoces de Elche? ...mira... <coughs> Yo, de hecho, lo cierto es que conozco poco, pero sé que se come muy bien porque... Come... A ver, yo te cuento. Hace años estuve en, en vuestra playa, se llama eh, Arenales, una de vuestras playas, ¿no? Sí, y además sí, vale. la, la más bonita, Arenales. Ah, pues bueno, es que te lo iba a decir, digo, eh, un, una arena blanca, muy, muy poquita gente que había ese día, esa temperatura que tenéis en el agua, yo que soy asturiana... No. Que meto un pie y estoy congelada digo, y, y esa temperatura maravillosa Fue un día, recuerdo, muy muy tranquilo Estaba con de mi marido Y luego comimos un arroz Que yo digo Hay que repetir Porque claro, vosotros sí tenéis mal Pero es que sois unos privilegiados Porque también tenéis cerca muy buenas huertas mm. Y yo que no como carne Yo me comí un, un arroz con verduras Además con el requemadito ese Con, con la costrita por debajo Bueno, inolvidable sí. Y eh, luego eh, fui con mi eh, anterior monólogo Lo uh -huh. que pasa que fue llegar, hacer la función y volvernos para Madrid corriendo Y nos quedamos con ganas de ver vuestras palmeras sí. Con lo cual este, este sábado, sí que dormimos, nos quedamos Y el domingo por la mañana nos vamos a hacer unas fotos bonitas En, en ese palmeral maravilloso que yo no paro de ver fotos Y digo, quiero estar ahí, quiero verlo, ¿no? ...pues eh, te va a acoger la ciudad muy bien... ...no solo por sus patrimonios... ...que tiene el, el Palmeral... Tiene, ...tienes que visitar también el Museo de la Cesta... ...porque tenemos el misterio... ...y ojalá te veamos muy pronto... ...en las representaciones en agosto... ...cuando vuelvas Yo es que quiero i, ir a ver vuestras eh, fiestas... ...de, de moros y cristianos... Bien, por, ...porque siempre los veo por, por la tele... ...y fíjate que yo no soy... ...de eh, fiestas de mucha gente... ...no me gustan las conversaciones, ...pero es que lo veo... Eh, ¿sabes? Como como una representación de, de teatro clásico. Y digo, quiero verlo. Lo que pasa es que siempre me coincide, afortunadamente, con que estoy trabajando. <risa> afortunadamente fue por trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no sé si este año espero que si tengáis, ¿no? Fiestas o... ¿no? Bueno, sí, estamos todos eh, un poco pendientes de la pandemia de la y de las pandemia. olas que van y vienen. Pero tú has sido muy valiente porque con o sin pandemia, el monólogo, eh, antes... Eh, Muerta que, convicta. muerta que convicta, ese monólogo lo sigue representando porque, ¿crees tú que lo necesita el público? ¿Lo necesitamos? Necesitamos evadirnos de lo que está ocurriendo, ya no solo con la pandemia, sino con este mundo que está sí, mira, al borde del abismo. Del cataclismo. Y, y sobre todo yo creo que hay mucha gente que, que, que está al borde del cataclismo mental, pero como tú bien dices, ya no solamente por la pandemia. ¿Por qué la comedia...? Casi siempre es una apuesta segura Porque todos tenemos nuestros problemas ¿no? Yo cuando veo a, al público Digo, es como un milagro Que todos coincidamos aquí en el espacio Y en el tiempo, cada uno con, con sus problemas Con sus cosas en la cabeza Y yo noto, eso que siempre se, se dice Es que la comedia es muy difícil Es que hacer reír es muy difícil No, que va, hacer reír es muy fácil Mira, la gente Cuando sabe que va a haber comedia Paga una entrada y se sienta Están deseando reírse Lo notas ...tú lo ves, lo sientes... ...y es tan bonito... ...cuando el público está ya en carcajadas... ...y en aplausos espontáneos... ...y ya... ...esto es algo que, que, que... ...o sea, para mí es el mejor premio cuando salgo... ...y, ha, cuando, y, y hay alguien que, pues, que siempre espera... ...pues para hacerse una foto... ...para comentarte algo... Uh -huh. ...y me dicen... ...oye, muchas gracias porque durante dos años... Eh, ...perdón, porque durante dos horas olvidé todos mis eh, problemas... ...yo te juro que digo, yo ya he cobrado... ...porque yo sé cómo es esa sensación... ...de que tienes tus cosas, tus problemas te vas al cine o al teatro, lees un buen libro y tal... ...y es como que te resetea el cerebro, como que luego mm. sales... ...y que te pesa todo menos... Uy. ...y creo que con... ...creo no, lo sé, que con antes muerta que convicta... ...después de cuatro años de gira y una temporada en Madrid... ...de verdad, de verdad que eso ya está súper conseguido... ...y para mí es una satisfacción poder llevarlo... Eh, ...y bueno, además a él en concreto... Mm. ...la vez anterior, o sea, para mí es muy especial ir... ...¿Sabes por qué? Porque yo fui con el anterior monólogo con sí. mejor viuda que mal casada que era la hermana uh -huh. de esta convicta sí. y se llenó sí. entonces y el público además sabe mucho de, de teatro en, en Elche o sea que no se la puede escolar eh <risa> se llenó eh, eh, la respuesta fue maravillosa y yo digo Jolín tengo que estar a la altura de, de eso no uh -huh. bueno pues voy un poco nerviosa pero también voy con Con la tranquilidad pues, que te da el saber que es un público que entiende mucho, pero que es súper cariñoso, que te arropan y que llenan la sala, porque quedan muy poquitas entradas a la venta ya. Uy, Pues yo, <risa> te, yo te confieso que el público ilicitano también tiene muchísimas ganas de reírse. Beatriz, pero por lo que me has contado, me suena a mí que si llevas cuatro años con este monólogo, porque tú haces muchas más cosas, ¿es porque sí. lo necesitas? ¿Tú también necesitas? ¿Es tu terapia? Sí. Mira, yo siempre lo digo, eh, esto un día surgió en una entrevista y luego dio como mucho que hablar, porque yo dije, desde que mm, me subo al escenario con antes muerta que convicta, yo no necesito ir a psicólogo ni nada. Y, y dicen, pero ¿cómo, cómo, pero ¿cómo es eso? Pero si eso es trabajo, y digo, a ver, vosotros nunca habéis oído lo de trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día en tu vida. Eh, para mí es Un privilegio tan grande porque yo me subo eh, al escenario a, a hacer reír y la energía que recibo del público, esas risas y ese momento de concentración máxima y de disfrute absoluto de una hora cuarenta, cuarenta y cinco casi que dura, una hora cuarenta vamos a dejar, te juro que, o sea, a mí es como que me sana el alma. No, es un, no lo puedo explicar yeah. Porque luego también estoy de gira con, con otra función Con palabras encadenadas uh -huh. Que es un thriller sí, psicológico de Jordi Galcerán Es un thriller muy duro Y la sensación también es maravillosa Pero es distinta, ¿no? es otra concentración Pero esta libertad de estar en un escenario Contando lo que tú quieres Haciendo reír al público Y recibiendo directamente su, Y viéndoles las caras ...incluso con sus mascarillas... ...que yo luego siempre le, le doy las gracias... ...porque digo, sé que no es lo más cómodo del mundo... ...y podríais estar en una terraza... ...pero hoy habéis escogido estar aquí en el teatro conmigo... ...y entonces la gratitud es mutua... ...y luego, no sé... ...es como que me dan tanto amor que me alimento... ...y es algo ya nueva... Hasta, hasta la siguiente función y me recargo otra vez. Madre mía, eh, estás también compaginándolo con una función, palabras encadenadas, pero también has hecho dura, cine, has hecho una película en 2021, creo que rodaste una película. Sí, sí, sí y se además. ¿Se estrena cuándo se estrena la película que rodaste en 2021? Bueno, ¿Se ha, eh, ha salido el tráiler hace un par de semanas, sabemos que se estrena este año. Pero tú sabes, el tema de, este de las olas, el tema pandémico, las sí. distribuidoras están un poco esperando el momento y el hueco, porque claro, uh -huh. no quieren estar <ríe> en un momento que hasta hace muy poco pues había muchas restricciones con los aforos y uh con -huh, que uh -huh. sitios, Entonces, pues bueno, estamos un poco pendientes. Bueno. Han subido ya los aforos en eventos deportivos, pues vamos a ver si se calma un poco la pandemia, sobre todo, por favor, que deje de fallecer gente, que sí. hace un ratito estaba viendo la, la cifra de los fallecidos ayer y es tremendamente es muy doloroso. Y además, es muy dramático. además aquí en Elche tenemos una residencia que ha tenido un brote grave y sé que tú eres muy, porque además de ser artista... Eres solidaria, sobre todo eres solidaria. Y eso es lo que te quería preguntar. Bueno, primero, primero no. eh, con la película, que la vas a estrenar este año, pero también el año pasado escribiste, es que hay tanto para preguntarte, Beatriz, y tampoco... Ay, mi tiempo, libro. Tu libro, de mis a Más sin pasar por Albacete, de mis a Más. ¿Por qué una Miss? Porque tú fuiste Miss. No, no, bueno, no, yo fui con 16 añitos, fui mi simpatía en una discoteca, pero nada no, no, no, mira, una, una, yo, a ver, te cuento, yo bueno, como ya he visto que a mí lo que me gusta es hacer reír, bueno, entre otras muchas cosas, pero yo eh, me encanta poder hacer reír, es un privilegio, eh, yo quería escribir una novela de humor para que la gente se riera muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y. Eh, claro, yo no puedo situar a la protagonista en una farmacéutica porque yo no sé cómo funcionan las farmacéuticas, entonces yo la tenía que poner en el mundo de la farándula y yo uh -huh. poder contar todas para que el lector vea como a través de un, del ojo de una cerradura, qué es lo que pasa um, por, eh, detrás de los estrenos y del brillo y brillo y de la tele, que todo parece maravilloso pero luego te juro que nos pasan unas cosas muy cutres y muy divertidas. Pero claro, si yo a la protagonista yo la convierto en actriz, pues van a decir, son sus memorias, es ah. su vida. Y aunque hay muchas cosas mías, que es, no las digo porque me da es lo vergüenza. Que iba a digo, te, a eso es lo que iba a preguntarte Beatriz, con sí, sí. El mono, los monólogos, ¿metes mucho de tu vida? En los monólogos, eh, todos los que hacen monólogos te van a decir que no, pero sí. Vale. Claro, tú metes cosas tuyas y metes cosas que te cuentan tus amigas Y metes cosas que has visto Porque es el modo de que se identifique todo el mundo O sea, yo cuantas eh, más cosas mías A lo mejor pues que me daba mucha vergüenza compartir Y de repente en el escenario es como que te liberas y las, y las cuentas uh -huh. Tú ves codazos entre las parejas del público, entre las amigas uh -huh. Y yo creo que la clave de... de del éxito y de que se llenen los teatros con antes muerta que convicta y que se venda también de mis a más sin pasar por Albacete, os invito a ver la reseña uh -huh. en Amazon, ¿vale? Vale. ¿vale? La idea es que si lo compráis os vais a reír <risa> mucho. Vale, a eh, yo creo que el secreto está en, en la empatía, o sea, en la cercanía uh -huh. ¿no? La gente quiere mm, escuchar o leer cosas que también te han pasado a ti con las que te identificas o que sabes que te pueden pasar, ¿no? Hemos dicho que tienes un carácter solidario eh, porque colaboras en muchas ONGs y además eres voluntaria para ayudar a, a las personas mayores. Con personas mayores. ¿Esto sí. de dónde te ha salido este compromiso de ayudar? ¿De tu educación, de tus padres, de tus Asturias no queridas sí. o de tu vida que te ha dado tanto y tienes que devolver a la sociedad? Pues yo creo que van más bien eh, por ahí los tiros. Yo creo que es una mezcla del agradecimiento que tengo porque digo... sí. Y, la vida me ha dado tanto y tantas cosas buenas que lo justo es que yo lo devuelva y yo creo que también por otro lado viene de la suerte de que yo he viajado mucho o sea, muchas veces fue por mi profesión otras veces pues porque yo quería ir ¿no? a conocer campos de refugiados lo que sea y al viajar abres los ojos de todo lo que hay y de la gente que está sufriendo. Si estás en tu casa metido, del trabajo a casa, de casa, al gimnasio vuelta, no ves la vida. Yo he visto la vida y he visto gente que sufre y que lo pasa muy mal. Y entonces yo digo, si mi profesión solamente me sirve para mirarme el ombligo y decir, uy, qué bien, qué guapa soy, voy al teatro, voy a hacer una película, creo que me sentiría fatal. Entonces, pues por un lado, yo necesito que el hecho de que tú me pongas hoy ...un micrófono delante... ...que es una suerte de que escribo un libro... ...la gente lo lee o me subo al escenario... ...la gente me escucha... ...creo que tengo que ser el altavoz un poco... ...de esas personas que no tienen voz... ...y por otro lado... ...eso estaba muy bien... ...pero yo necesitaba hacer algo más físicamente... O sea, Digo, es que sí, pues ayudar es muy fácil, no, eh, difundiendo un crowdfunding o yendo a, a no sé qué, que te lo piden para hacer tú una foto con los niños de, que tienen un mm -hmm. síndrome. Yo eso, yo, yo lo hago encantada, pero yo necesitaba hacer algo más. Y ya me sentí realizada, pues ayudando a, a las personas mayores en un hospital. Hay una parte en el monólogo, pues os voy a hacer un poquitín de mm -hmm. spoiler, en donde dejo el personaje de lado, y yo cuento esto, ¿no? Porque yo quiero hacer reír, pero también quiero mandar un mensaje. Si no, es como que me quedo coja. Bueno, no, bueno, y el poder ayudar a las personas mayores que me enseñan tanto acerca uh -huh. de el agradecimiento, de la dignidad, de la fortaleza, del buen humor, del y que y, y, bueno, pues vea eh, ahora yo siempre digo ahora sí que siento que pinto algo gordo, aquí, ¿sabes? <risas> Simplemente, pues porque les acercas la botellita de agua, les quitas una legañita, les das un matazo o les escuchas hablar. Y ¡Qué bonito! Es y, y, y esa vida tan intensa y solidaria tiene banda sonora. Tú se la has puesto, el rock, sí, también. el rock, sí. con tu banda sí, de rock. Sigue con a la banda frente? que era un Y sueño. con eso terminamos, con la música. ¿Esto del rock continúa subiéndote? ¿Qué pasa con tu banda de rock en pues mira, 2022? Lo, pues mira, lo que pasa es que eh, con la pandemia... Bueno, tuvimos ese parón terrible, el teatro volvió porque, como es lógico, pues en un teatro la gente está con sus mascarillas, está en sus asientos, no interactúan entre ellos, no ha habido brotes en ningún teatro y tal. Los conciertos han tardado muchísimo más en volver, como es lógico, porque la gente pues, está de pie, se quita las mascarillas, canta. Eh, y lo cierto es que Rico and Roll, que ya llevábamos más de 300 conciertos, hacemos versiones de rock, mmm, tuvimos un parón enorme, nos volvimos a subir al escenario en, eh, en octubre, eh, que estábamos como locos por poder subirnos, con todo el público sentado y con distancia de seguridad, que no tiene nada que ver con un concierto de adrenalina con todo el mundo ahí, sabes, coreando, aún así fue muy, muy bonito, y de nuevo hemos vuelto a hacer parón porque, pues bueno, llegó Navidad, llegó la sexta ola y estamos con la esperanza de que este verano eh, se retomen ya todos los conciertos, todas las festividades, como tienen que ser, y quién sabe, igual en agosto ya me tenéis ahí con Rico en Rol eh, cantando Rosendo, Luz Casal, CD y lo que queráis. Eh, y en el misteri y viendo el misterio, eh, misteri. de, Beatriz, de, Beatriz, si, si, si tenemos que, que resumir tu entrevista, es de Beatriz a más, pasando por el y subiendo las escaleras de Led Zeppelin. Hasta Hola, luego y mucha bonito. suerte. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Un besito y hasta el sábado. Gracias. 1.4 Teleelch Radio Marca Aquest Valentí Demostra el teu amor doblemente Troba el regal perfecte per a la teua parella Al comercio dels. Disney testime te estime Al teu amor Disney te estime Al comercio local Porque no hay amor Més verdader el de la proximidad. Rechidoría de Comercio... ...Ajuntament d'Elx... ...colabora la Consellería de Economía Sostenible... ...Sectors Productivos, Comercio y Treball... ...de la Generalitat Valenciana. Comercial Persianera... ...Puertas, Tableros, Parquets, Cocinas y Bricolaje. Porque estamos a tu lado... ...porque te informamos y te entretenemos... ...porque gritamos contigo los goles del Elche... ...porque te acompañamos... A todos los oyentes de Teleelch Radio Marca Elche, feliz día de la radio. Un mensaje del Ayuntamiento de Elche.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 Hoy es el día de en los enamorados. San Valentín en Teleelch Radio Marca.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 Seis minutos para llegar a las diez y media de la mañana, ya lo hemos anunciado, tenemos, acabaremos el programa con la entrevista al portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Ahora comenzamos nuestra ronda de noticias y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días. Hoy hay muchas previsiones, ¿o no? ¿Cómo tenemos la agenda? Hoy la agenda está ocupada. Lo peor de todo... Me oigo con un cierto retardo, no sé si se me oye bien. Se vosotros. te oye perfectamente aquí, no sé si será tu móvil el que pues te, <risa> eh, te bueno, complica, a, te, te va a complicar, te va, compli sí, te va a complicar un poco la crónica. Vamos a intentar, bueno, concéntrate. Voy a, hacerlo, voy a hacerlo muy rápido. estamos eh, con las del COVID porque por eh, tercera semana consecutiva tenemos otra vez que lamentar fallecidos en el 2 en las últimas 24 horas. De tal forma que en los últimos 20 días, todos los días, se ha notificado por parte de Salud Pública fallecidos en los hospitales ilicitados. El día que más fueron cuatro personas, hoy dos. Eh, no es una buena noticia. Estamos en el pico de la sexta ola de fallecidos, no en el de incidencia, que como saben, ayer en los datos de Consellería se reflejó que ya estaba bajando. De hecho, bajó unos 200 puntos respecto al día anterior. En 10 días se ha bajado unos 1.000 puntos más o menos, con lo cual está bajando en picado la incidencia. ...pero igual que ocurría en las otras olas, lo venimos aprendiendo desde hace dos años... ...no coinciden las curvas de contagiados, hospitalizados y fallecidos... ...ahora estamos pues en el pico de los fallecidos. Es la tragedia, pero bueno, la tragedia de, de, de esta pandemia... ...pero la buena noticia es que va descendiendo la tasa de incidencia... ...y habrá que esperar al viernes, Alba. En cuanto, esto es en cuanto al COVID, la vacunación también continúa... En cuanto a las previsiones informativas, eh, tenemos varias visitas al parque empresarial en estos momentos del de alcalde y la concejal de urbanismo, ya lo hemos dicho, y una final del concurso de cocina, pero ayer por la tarde eh, se creó ese consejo territorial del Valle para eh, mejorar la formación profesional o para crear ese modelo único de formación profesional que esté adaptado a las necesidades del empresario. Esto es lo que, lo que ocurrió en Elche, ¿no? que ya le tocaba ese Consejo Territorial. Exactamente. Se había anunciado ya en varias ocasiones, sobre todo desde que abrió el Instituto Vicente Verdú, y se dijo que la torreta iba a pasar a ser solamente un centro de formación profesional. De todas formas, no ha sido hasta ayer, un mes después de la apertura del de nuevo Instituto Vicente Verdú, y de que la torreta se quede uh -huh. prácticamente vacía de bachiller y de eso, y se quede solamente en formación profesional, cuando se ha creado este Consejo Territorial, ...en el que participa toda la comunidad valenciana... ...es decir, está aquí eh, representado... ...mejor dicho, la comunidad valenciana... Uh -huh. ...a través del secretario autonómico de Educación... ...que estuvo en el centro de congresos... ...en la creación de este... Eh, consejo territorial, se va a llamar así... Uh -huh. ...en el que prácticamente pues... ...se van a integrar pues... ...empresas que necesitan o que se nutren... ...de esta formación profesional... ...para decir exactamente cuáles son... ...las profesiones del futuro que no necesitan... ...a lo mejor uh -huh. una carrera universitaria... ...pero sí esta formación... Vale. ...por ejemplo, ayer se puso como ejemplo la hostelería los técnicos, eh, la, la parte más técnica de hostelería, es decir, no solamente los camareros sino también los pinches de cocina Ajá. y por supuesto el, el calzado Y ayer dice eh, en el informativo eh, lo que todos los medios han recogido y es ese anuncio del Ministerio de Cultura de crear esa comisión técnica para ver qué le pasa al estado de conservación de la dama. Supongo que esta noticia tendrá sus reacciones. Le preguntaremos al alcalde y en unos minutos a Pablo Ruz Exactamente, vamos a ver qué es lo que está pasando. El Ministerio hace una semana abrió la pregunta cuando dijo que la dama no venía por motivos técnicos, por su estado de conservación. Oiga, perdone, la dama está dentro de una urna, eh, no se ha movido desde que vino en 2006 a Elche, ¿qué le está pasando a la dama? La pregunta la hizo el Partido Popular, la hizo el Ayuntamiento, la hizo Compromís a través de su senador, Carles Muret. Ahora el Ministerio, el mismo que planteó la duda, es el que está estudiándolo y no se va a librar de críticas porque ya en foros internos se están diciendo... Eh, o incluso en redes sociales, algunos políticos están diciendo que cómo puede ser que primero se diga la razón y luego se estudie. Efectivamente. Esto eh, eh, y también le preguntaremos sobre lo que ha anunciado Ramón Abad, del concejal de Recursos Humanos. ¿Quiere poner más transparencia mmm, a las bolsas de trabajo, a la gestión de las bolsas de trabajo? ¿Aseguran que eh, quieren eh, sacar o aprobar un reglamento este año y ahora está en consulta previa y hasta el 25 de ¿De febrero hay de plazo para, para las aportaciones de sindicatos y ciudadanos? Así es, hasta el próximo día 25 se podrá eh, estar en disposición pública. Poco más sabemos uh -huh. porque Ramón Nava tampoco le haya explicado mucho de lo que acabas de, de decir. Le preguntaremos, lo que ver ese proceso. le preguntaremos sobre transparencia a Pablo Ruz, eh, sobre la gestión, qué opinión tiene, que seguro que es mala, por las veces que, que ha denunciado al equipo de gobierno precisamente por falta de transparencia y salvo a lo último la página de sucesos tuvimos también eh, una plantación. bueno hay una cosa importante ah sí dime sí una previsión que nos hemos dejado aparte y es que hace tan solo unos instantes ha comenzado una rueda de prensa para presentar algo que habéis hablado en la tertulia hace un ratito que son las las fotovoltaicas la energía eléctrica en este caso desde una empresa especializada en la casa fotovoltaicas ...está presentando su estudio... ...sobre el potencial fotovoltaico... ...que tiene el Camp Del. Supongo que será inmenso... ...la cuestión es... ...si el Camp Del se va a convertir... ...en un parque solar. Bueno, ellos piensan que... ...el aprovechamiento de los techos de viviendas... ...edificios y los, las naves... ...o incluso la instalación de pequeños... ...dicen pequeños... ...huertos, parques o solares... ...puede hacer de él un referente... ...a nivel nacional. Ya, pues es un estudio interesante... ...sobre todo para ver cómo queda... Eh regulado el asunto de las instalaciones de las plantas fotovoltaicas Salvador no Perfecto. hay tiempo para más gracias y, y todas a la las noticias nos con Marga sí y, y, con... y a las nueve no y media en Telenit. efectivamente con todas las imágenes muchísimas gracias y en la web Telel.es nosotros hasta luego hasta luego Salva nosotros continuamos esta ronda de noticias lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol prepara el choque del próximo viernes en el sánchez Pizjuán frente al Sevilla, segundo clasificado equipo de Champions y que va a ser una de las salidas más difíciles de los 15 partidos que le restan al conjunto blanco y verde para intentar sumar esos 10 puntos que le pueden hacer falta de los 45 que todavía hay por disputarse para conseguir esa permanencia tranquila. El Elche nunca ha ganado el Sevilla en primera división. En sus 19 visitas ha cosechado 14 derrotas y 5 empates. De hecho, no suma en primera en el Sánchez Pizjuan desde hace ya 37 años. Es cierto que muchos de esos años, 24 de manera consecutiva, el Elche no estuvo en la máxima categoría. Para ese partido, el técnico blanquiverde podrá contar con toda la plantilla, incluido Ezequiel Ponce, que ayer en su presentación se postulaba para ser uno de los integrantes al menos en la convocatoria. Físicamente se encuentra bien. Recordemos que en los últimos meses no ha podido jugar partidos con su equipo, el Spartak de Moscú, precisamente por una lesión de menisco. Ponce. Eh, bueno, gracias a Dios me encuentro bien ahora mismo. Eh, hoy he realizado todo el entrenamiento completo junto al equipo y de ahora en más es eh, tanto la comunicación con nuestro doctor, con con el staff de, de, de nuestro, nuestro club para, para tomar la decisión de si de estar presente y tener posibilidades de jugar ante Sevilla o el próximo partido de local en casa. El delantero argentino de 24 años recordemos que viene cedido del Spartak de Moscú, equipo con el que disputó 73 partidos, marcó 25 goles y en los últimos tres meses no jugó por esa lesión de rodilla. El jugador que ayer fue presentado reconoció que le gustaría quedarse. Recordemos que el Eche tiene una opción de compra por valor de 4 millones de euros. Hoy por cierto se cierra el mercado argentino de fichajes y Bragarnit que se encuentra precisamente en Sudamérica. Podría estar apurando las horas para intentar dar eh, Darle salida a Iván Marcone, independiente de Avellaneda, está por la labor de ficharlo. El futbolista también eh, quiere ir, pero el problema es el económico. El Elche pagó por él 3.200.000 euros, 4 millones de dólares y tiene una de las fichas más altas. No lo va a mal vender Christian Bragarnich y en ese caso si no se llega a un acuerdo se esperará al mercado de verano. Hasta luego.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 buen día. el anticiclón de bloqueo sigue garantizando la estabilidad atmosférica, aunque con paso de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Durante esta madrugada, con esos intervalos de nubosidad de tipo bajo y viento puntualmente flojo, las temperaturas nocturnas se han comportado de forma homogénea en buena parte del territorio, salvo en el sur del Candaelch, que han bajado algo más. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 9 grados, 5 grados en Matola, Derramador, Valverde, en Torrellano, en Santa Pola y La Marina, 9 grados. En Tabarca la temperatura no bajaba de los 12 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, e intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16 grados en buena parte del territorio rozaremos los 17 18 grados mañana jueves algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo bajo, pero en general ambiente mucho más soleado. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas subirán un poco, máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados. El viernes tendremos una jornada marcada por la nubosidad en aumento, temperaturas en torno a los 16 grados. Sábado, cielos bastante temperaturas a la baja, en torno a los 15 grados, y el domingo alternancia de nubes y claros y con el viento de componente sur, las temperaturas incluso podrían superar los 19 grados. 101.4 tele -Elch, Radio Marca Este viernes a las ocho y media de la noche en el 101.4 Elche en Radio Marca vive el partido en directo Sevilla Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars. Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y La Llave, Viper, Food Coats 10 y Med Hospitales, Box Mecánica Reyes.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso 10 y 37 minutos de la mañana Estamos en la recta final del programa La Glorieta y Ya se encuentra en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca El portavoz y senador del Partido Popular Pablo Ruz, a quien damos la bienvenida, Pablo. Muy buenos días. Estoy encantado, como siempre, de estar contigo. Bien, pues hay pocos minutos y muchos asuntos que abordar. Primera pregunta, ¿el equipo de gobierno actual, el de Carlos González y Compromís, es transparente? No lo decimos nosotros, Ros. Llevan un sinfín de requerimientos de transparencia, como el que vamos a relatar, del de Consejo Jurídico Consultivo, del Síndico de Agravios, del Síndic de Greuyes, precisamente avalando... ...nuestras afirmaciones con respecto a la falta de accesibilidad... ...a información necesaria... ...elaborada por el propio equipo de gobierno... ...porque hablamos de información de gestión... ...que implica también el gasto de mucho dinero, ¿no? Y esto se ha venido... ...todos, todos recordaremos... ...aquí hubo una sentencia una sentencia que condenaba al equipo de gobierno en un contencioso administrativo hace uh -huh. un año y medio por vulneración de nuestros derechos, ocultándonos el famoso informe de cuatro Casas uh -huh. sobre la eh, paralización mercado del mercado central. Tuvimos que recurrir a la justicia porque el señor González llegó a decir algo surrealista y kafkiano en una. en la única comisión de seguimiento del caso del mercado central, que es que claro, hacer accesible a la oposición ese informe, y así obraba en el propio acta, podía vulnerar la ley de transparencia, o sea, unas cosas surrealistas para justificar su opacidad permanente en la que deben instalados, ¿no? Hoy otra vez transparencia vuelve a requerir el equipo de gobierno, apercibimientos del síndic, en fin, una tras otra. Mucha sonrisa, bueno, sonrisa no tampoco, está, está para sonreír, pero bueno, a nivel interno que están absolutamente rasgados, metafóricamente hablando, ¿no? Mucha mucha aparente, pues eso eh, unidad, pero lo cierto y verdad es que aparte de su quebranto interno, eh, se están eh, luciendo en cuanto a la falta de implicación con nosotros, ¿no? Como ¿Qué, oposición. ¿Qué informes en la actualidad o qué documentación es la que no están remitiendo a la oposición y que ustedes han pedido? Lo último, es que muy grave, lo último y muy grave queremos información exacta de lo que está ocurriendo con el asfaltado ¿Qué pasa con el asfaltado? Eso es lo que queremos saber y esas son las preguntas que tenemos y que no se nos contestan Porque no cuadran a veces las cosas. Eh, no cuadran, Metros cúbicos, las adjudicaciones, precios, espacios. Y queremos saber, y llevamos ya, Ross, un año y medio detrás de esto. Un año y medio. Y no hay forma. Y ahora mismo, Transparencia ha tenido que decir que ya, efectivamente, que ya está bien. Que ya está bien. Que se tienen que hacer públicos los contratos que se tienen que hacer públicas las cantidades y que si un partido de la oposición como nosotros y de la alternativa pide datos concretos, es deber de la Administración Pública facilitarlos. ¿Qué es lo que hay que ocultar? ¿El portal de transparencia está funcionando? Bueno, no solamente no es, que este, no, no es que no esté funcionando, es que está prácticamente congelado en los últimos seis meses. Esto es la realidad. Un, un, cualquier ilicitano, cualquier contribuyente puede acceder y comprobar cómo no funcionan las cosas. Nosotros, Ross, conseguimos esta legislatura con un informe también de agencia de transparencia que nos avalaba, un informe del secretario, tener acceso a los expedientes de salida, a los registros de salida y de entrada. Básicamente, los más importantes son los de salida, que ahora parece que estamos pudiendo acceder a ellos. Bueno, hemos tenido que luchar contra viento y marea para conseguir que estos señores que venían a ser los más transparentes y a salvar personas, cumplan con su deber y faciliten la labor de la oposición. Yo estoy obligado, y perdona que hable en primera persona, Pablo Ruz, los nueve concejales que somos el PP, los otros también, pero bueno, uh -huh. cada uno elabora su estrategia, estoy obligado a fiscalizar al equipo de gobierno. Y es el equipo de gobierno quien impide que yo cumpla con mi obligación. Eh, estamos hablando de transparencia y precisamente ayer el concejal de Recursos Humanos dijo que se quiere aprobar un reglamento para eh, gestionar de forma transparente las bolsas de trabajo municipal. ¿Es que nos, esa gestión eh, no era transparente hasta este pues momento? Yo me sumo a tu reflexión. Es decir, ¿que hay que aprobar un reglamento para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y de selección previa? O sea, a ese extremo estamos llegando de venta de humo, de, de propaganda, de falacia, de aprobar planes. Hace unos años se aprobó, hablando de planes, el plan de accesibilidad. A día de hoy seguimos con dependencias municipales inaccesibles, este equipo de gobierno. Seguimos con huertos históricos como el parque municipal, a ver, pesar de haberse aprobado en dos plenos, un plan de accesibilidad porque las personas con discapacidad no pueden acceder al parque. O sea, ¿de qué sirve aprobar planes si luego la acción diaria va justamente de forma contraria a lo que tú has aprobado? Pues esto es el PSOE de Elche. Este PSOE que está... Ahora mismo, yo, yo te lo digo, Ross, a colación de eso que comentabas, yo como ilicitano y contribuyente, aparte como... El, El honor es ser presidente de la alternativa. Yo, yo creo que necesitan unos años en la oposición para replantearse mucho las cosas y para demostrar que hay otra manera de, de gestionar, que ya están absolutamente agotados. O sea, la pregunta que tú has hecho es muy clara. Tienen que aprobar un plan de transparencia para garantizar la transparencia en los procesos de selección. Es brutal. Bien, eh, Pablo, ayer también hubo otra noticia, otro capítulo más de lo que está rodeando a la dama, la cesión temporal de la dama. ¿Ustedes tienen acceso o han tenido acceso a ese informe técnico que dice que no a la cesión por el estado de conservación de la dama? Pues es la verdad ayer, que... Ayer el ministerio decía que iba a crear una comisión <risas> técnica para estudiar... Eh, eh, eh. ¿Cómo está el... Me, el me gusta astu... mucho venir a estas entrevistas, Ross, porque conocer muy bien la, la, la realidad local y, y es muy dinámico poder responder a todas estas preguntas que están de rabiosa actualidad porque últimamente es que pasan muchas cosas. ¿no? Como todos sabemos, al final de mes, el viernes previo al, al último pleno, al día 31, el señor González afirmó que había recibido una carta que filtraron, verdad, firmada por el nuevo director general de Bellas Artes de, de, de Patrimonio General del Estado, diciendo que denegaban la, la llegada a la visita temporal de la dama y amparándose en un informe. Nosotros es el martes, ese mismo martes, utilizando positivamente hablando, no, concepto positivo. Nuestra presencia en el Senado elevamos un escrito firmado el día 4 de febrero en el que solicitábamos esos informes ya que el señor director de Bellas Artes ha dicho que hay unos informes que acreditan el, el, el mal estado funcional de la pieza, del busto ibérico, vamos a conocer los informes. Nosotros estamos convencidos, esa carta ya llegó a patrimonio, que esa carta solicitando los informes ha sido lo que ha precipitado que la propia Dirección General de Patrimonio ahora reconozca que no hay informes y que los tienen que elaborar. Claro, yo tengo también, al igual que co como, como concejal de la oposición y de la alternativa, yo, yo tengo la posibilidad en el Senado de remitir escritos que tienen que ser contestados por ley. Si uno remite un escrito y no recibe una respuesta, está el Estado o una administración concreta incurriendo en cierta prevaricación. Esto es muy grave. ¿La conclusión cuál es? Que los informes no existen, que es una decisión política del señor Iceta, que González tiene menos 10 pesos en Madrid, ningún tipo de peso en Madrid, que se nos ha mentido a los ilicitanos, que se nos está pretendiendo tomar el pelo y que el señor González, en lugar de irse a la puerta de Iceta, voy a hablar de forma metafórica, y volverse loco pegando a la puerta y pidiendo y exigiendo una reunión con este señor, ha agachado la cabeza, ha inclinado a la cerviz y guarda silencio. Y a mí eso me parece un escándalo. El alcalde dijo no. que va a reunirse con el ministro. Yo, yo lo que quiero, aquí se dice, este señor dice muchas cosas González lleva siete años diciendo cosas Yo quiero que lo que diga lo demuestre Y sobre todo que esta supuesta petición que hizo que, que es lo que debe hacer cumpliendo con su deber Porque estos señores hacen de lo ordinario, extraordinario No, no, yo quiero ver la carta Quiero ver la carta en la que el señor González ha pedido a IZ la reunión La quiero ver Y el día, de la, la, la fecha Y la, la carta en la que piden el informe acreditado y eh, Quiero verla Y cuando la vea, entonces hablaré y valoraré políticamente. Y si la carta no existe, es una mentira más de González, amparando la acción política del señor Iceta. Y si existe, habrá cumplido con su deber. Bien, pues tenemos ahora en estos momentos a exposición pública la modificación del plan general. Ya se han presentado alegaciones para permitir el uso del hotel en el comento de la Merced y legalizar el mercado provisional en la ladera del río. ¿Van a presentar el Partido Popular de alegaciones? Sí, ya lo, en cuanto las tengamos perfiladas, aún estamos en plazo. Les, eh, Por supuesto, les haremos partícipes a todos de cuál es el contenido de las mismas. Lo del mercado provisional, ayer lo definió, no somos sospechosos de, de colaborar en el sentido político, ¿no? Porque Bolén Palmeral ha presentado alegaciones hablando sí. del cambiazo, que es vamos a ver, ¿eh? pretenden convertir un trozo, una porción de un huerto histórico en un jardín. Es que estamos en los años 60, es decir es que no entiendo nada, ¿no? Para justificar el emplazamiento y por otra parte eh, la aberración que supone convertir eh, eh, la clave que rige el espacio en el que está construido el convento de Santa Lucía de la Merced en, en una clave hotelera. Yo como licitano, es que es una cosa. A mí me dicen hace cuatro años que la izquierda ilicitana en el gobierno, que PSOE y Compromís, iban a promover construir un hotel en un edificio público, en un edificio público, patrimonio de todos, que resume, como tú bien sabes, Ross, el otro día te he escuchado hablar de la torre del Capital Lagier, en un ten Recordes, sí. ¿no? que conoce bien este pueblo, que resume la historia de Almohada de Eche hasta el siglo XVIII y yo me abro en canal. Es que no me lo puedo, es que no me lo puedo creer que estemos haciendo de esto ahora mismo un asunto político, me parece surrealista lo que es poco creíble es que se haya dejado cerrado ese, ese convento de no, pero, de pero es que nosotros lo abrimos, Ros es que el PP abrió, es que el único partido que ha abierto ese edificio cuando llegamos a la alcaldía lo abrimos a la visita no sé cuánta gente pasaría por allí con guiadas, miles de personas, tuvimos que contratar un servicio de cefatas para que pudiera, porque no estaba visitable, Ajá. y en 2015 lo abrimos como centro cultural en las calizas con una inversión de 100.000 euros. Al margen de las alegaciones que van a presentar, lo que sí que ha hecho ha sido, eh, pues, de forma inteligente, abrir o eh, intentar paralizar esa modificación pidiendo que se incoe el expediente de la Declaración de Bien de Interés Cultural para este convento, con lo que se paralizaría cualquier cambio de uso del Mientras mismo. Mientras dure la revisión pero, del BIC. ¿qué ha pasado, Pablo? Eh, porque ustedes lo presentaron al pleno de enero, pero es que en diciembre un ciudadano ya lo ya lo pidió. Ya ¿Lo pidió. Lo, ¿no, ¿lo, lo, des lo desconocíamos. Nos enteramos eh, anteayer, ¿no? Esta sí. semana, el lunes, el viernes pasado. Ese ciudadano, ese ilicitano, se puso en contacto con nosotros, nos trajo una carta. Una curiosidad, que... ¿es el mismo ilicitano que paralizó el derribo de rigor del progreso o el... Nada yeah. que ver, nada que ver, nada que ver. Es un licitano, además, hay que decirlo, con vínculos con, con otras formaciones políticas, no con el PP. Ya. Yeah. Formaciones de izquierdas, ¿eh? Así me lo trasladó el otro día, evidentemente tendrás que no desveles su nombre, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, lo que comentabas, Ross. Ahora mismo, con la carta remitida, según la ley, el artículo 22 de la ley valenciana de patrimonio del año 98, en el momento en que un particular eh, decide eh, poner en conocimiento a la administración pública. Eh, pues eh, las eh, dudas con respecto a un VIC, ese expediente se abre. Una cosa es que se abra el expediente, otra cosa es que se incoa el procedimiento. Tú has abierto la carpeta para mm -hmm. entendernos, ¿no? La carpeta de ampliación VIC de Clarice se ha quedado abierta. O sea abierta. que ya está abierta está incluso abierta antes de la moción del Para tiro. que nos entendamos, cosa que desconocíamos. Ahora falta incoar efectivamente el procedimiento. Pero el expediente ya se ha abierto, por mucho que el equipo de gobierno se niegue. O sea, esto no es interpretable, esta es ley. Esto es ley. Uh -huh. Ley valenciana del año 98, aprobada por cierto con el apoyo del Partido Socialista en aquel momento, siendo Eduardo Zaplana el presidente de la Generalitat. En base a la ley del 85, aprobada uh -huh. por Felipe González y, y el ministro. Sí. Y, eh, y ahora que está abierto el expediente, pero no incoado, uh -huh. eso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Claro. ¿Por qué ustedes se han o han, lo han pedido o, o quiere que se implique el Consejo Valenciano de Porque iniciar? la ley dice que tiene que haber como mínimo dos órganos consultivos que avalen eh, la apertura del expediente para que conseguiría promueva incoación, incoar ya. quiere decir, que a veces hablamos aquí no, incoar significa iniciar. iniciar. Eh, ahora nosotros nos hemos puesto en contacto con el Consejo Valenciano de Cultura haciendo gestiones, por cierto muy bien, eh, han acogido con mucha sorpresa todo esto. Tenemos que recordar que en el Ideal de Alicante ahora mismo, que está en manos de un particular, que conseguía dicho que va a comprar para impedir que se convierta en un hotel. O sea, mm. o sea, esto es lo que pasa en este pueblo, y hablo pueblo con todo el amor del mundo, sabemos que es una ciudad, es un municipio grande, lo que pasa en este leche nuestro, en esta leche nuestra, es, es, es surrealista. O sea, conseguiría va a comprar el cine Ideal de Alicante de los años 20, del que no queda absolutamente nada en el interior, para impedir que se construya un hotel. Y Compromís, que es consellería en Elche, promueve que un edificio que va desde el siglo XVI al siglo XVIII se convierta en hotel. Es, es para volverte loco. Pues. Y pregunto, yo pregunto, tenemos dos conselleras en, en, en Valencia, la señora Carolina y la señora Moya. ¿Qué pasa? ¿Que no hay dinero para convertir... que lo tenían en los, con los edusi ¿Para impedir esta locura de convertir Clarisas con sus bóvedas, su claustro, su, su patio en un hotelito con encanto? Este es el trato justo que recibimos de parte del Consejo de los 43 millones de euros de Chimo ya ni hablamos, ¿no? O sea, Bien, pues el sí. alcalde dice a sus críticas que hay un hotel en, en el patrimonio de la humanidad como es la Alhambra en sí, eso Granada lo, bueno, eso y, no. y eh, el PSOE también le acusa a su equipo de gobierno cuando gobernó Mercedes Alonso que ustedes hablaron o O ofrecieron el convento de la Merced a paradores nacionales para que convertieran, lo convirtieran en hotel. Voy a ser, ser rotundo en repetidas ocasiones. Es, voy a ser muy rotundo con respecto a lo segundo y, y me vas a permitir la rotundidad. Eso es mentira. El, nadie. O sea, ni el director, ni el visitante. A mí Carlos González o el señor Abad que a veces se pasa sí, de frenada lo me lo tiene que decir a mí en mi rostro. Yo le diré que son unos mentirosos afirmando esa barbaridad. Porque este señor que habla con muchos defectos fue el que crea o fuimos los que creamos la, eh, eh, la Concejalía de Patrimonio Cultural, que esto es cuando llegan se cargan. Y a mí, conmigo, yo no sé lo que cada uno hizo, evidentemente, ni me planteó nadie, ni me sugirió nadie, ni nada. Pues vamos, me, me plantean a mí esto. Y con respecto a lo primero, lo del Parador del Nacional de Granada es que esto lo, lo, lo pusimos nosotros en el pleno sobre la mesa. Sí. ¿Cuándo fue creado el Parador de Granada Parador? Antes de la Ley del 85. ¿Cuándo se han creado los paradores habilitados en espacios culturales de envergadura? Sí, antes de la ley del 85. ¿Me explico? Es que esa es la diferencia. Y voy más allá. Antes de la ley del 85 y antes de la ley del 98 de patrimonio valenciano, ¿no? no, no. O sea que los límites son bastante evidentes. Y ahora me pregunto, ¿no está funcionando la mesa de patrimonio en el ayuntamiento de Elche? qué va a estar funcionando? Porque sí. en la junta, última Junta de Gobierno de 2021 fue cuando se aprobó el, la modificación del plan general, iniciar la modificación del plan general. En Junta general. de Gobierno, efectivamente, sin de... información previa. ¿Esa mesa, sin mesa de, de patrimonio. Esa mesa de patrimonio pone en marcha el PP con Vicente Granero y Pablo Ruz. Perdona que hable en primera persona. Sí. Yo no, no, aquí no pretendo ser ni muchísimo menos. Hice lo que hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora mismo la mesa de patrimonio es pues han convertido en ese patrimonio en un elemento irrelevante, en un sainete, en un circo. Porque además, como bien has comentado, la modificación del plan general se eh, acomete, en el inicio de la modificación, en, una, en la última Junta de Gobierno de diciembre. Y no se informa a los medios, no se no. informa. Se publica en el tablón de la Concejalía de Urbanismo y nos enteramos, por casualidad, por casualidad, que metían en el mismo expediente... ...la modificación del suelo de Mercado Central... ...para ilegalizarlo con un cambiazo en un huerto... ...en el huerto de... ...para que nos entiendan... Quieren, ...quieren cambiar los espacios del... ...o sea... A ver, ...a ver la trampa... ...quieren cambiar los espacios que ocupa... ...actualmente en el, en el, en el Paseo Comunidad Valenciana... ...el Mercado Provisional... ...por una parcela... ...en un huerto histórico... ...que en dicen el, que es el jardín... ...en el escorchador... En, en, ...en el matadero, ¿verdad? ...al lado sí, del huerto sí, de la matadero, torre... Ahí. ...y eso además... ...lo incluyen con la modificación del suelo cambiar de clave para el edificio de Clarisas y se convertir en un hotel. Yo leo esto y digo, vaya, a lo mejor digo una barbaridad, me voy a permitir, que está Jesús Gil en el ayuntamiento de Elche. Es decir, ¿cómo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo estamos hablando de esto? Estos señores que se encadenaban al mercado central eh, haciendo una cadena humana y que afirmaban, que por cierto, yo lo comparto, que Elche no es pod privatizar. Entonces, montar un hotel en Clarisas, ¿qué es? O sea, es una cosa, de verdad... Yo te digo, Ros, que hace uh -huh. seis años, el inicio de la legislatura González, me dice que ese señor iba a acabar haciendo esto y yo en aquel momento no me lo creo. En la última entrevista que le hicimos al alcalde aquí, eh, ya dijo que se ha llegado a una solución para lo del Rigo, la fachada de riesgos del progreso, de que es dejarla donde está. ¿Qué le parece la solución? A la que había que llegar porque había que cumplir la acuerdo. sentencia del TSJ. Eh, ahí voy, estoy de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que pasa en ese pueblo, ¿no? Se van dejando las cosas, languidecen, languidecen, languidecen y al final optamos siempre por el mal menor. Los, los propietarios, el otro día hablaba con Vicente Granero de este tema, de muchas cosas. Los propietarios del de, de edificio en el año 2014 vinieron a vernos y nos dijeron que querían demoler, de hecho estaban en el expediente para demoler la fachada, 2014, Y nosotros les expusimos que, que pues, no veíamos conveniente, no nos amparaban en aquel momento la ley, no teníamos ningún, porque el edificio está descatalogado, protegido, se, uh -huh. se protegió en el 86, como y sabes, se y se quitó en el 97 con el plan general, ¿no?, con Diego Macián. Bien, pero les dijimos a los propietarios que, que, que la fachada no se, podía, no, no se podía perder, les propusimos desmantelarla, incorporarla, el modelo mango, ¿no?, uh -huh. la casa neoárabe, sí. que ahí la cosa. Desde entonces, estos señores llevan siete años gobernando, tienen ese edificio, por ejemplo, nos costó 40.000 euros a los, todos los solicitanos el apuntalamiento de la fachada, es una fachada privada, ¿eh? aunque tenga relevancia, a mí me gusta y creo que hay que conservar esa fachada. Y al final, cuando te desentiendes, cuando piensas en el, en el minuto siguiente y en ver cómo capeas las cosas, como no creen en la preservación del patrimonio, pues al final ha tenido que ser una sentencia y la propia consejería quien diga, esto hay que conservarlo a pesar de que ustedes no han hecho nada. ¿La solución me gusta? Pues hombre, no es la mejor solución, pero creo que es la única solución, porque yo estoy en contra del derribo, del derribo de esa fachada. Y así se lo dije a los propietarios, ¿eh? lo pueden confirmar. Sobre la residencia de Altavix, hemos conocido en 2022 ese grave brote, siete muertos, la queja diaria de un usuario que constata ya las denuncias de las asociaciones de familiares... ...un usuario que ayer mismo en estos micrófonos estaba diciendo que el trato era eh, poco más o menos que inuam, inhumano... ...el que sí. recibe en esta residencia. El Comisiones Obreras ha pedido la intervención de las dos consellerías de forma inmediata... ...y ustedes la rescisión del contrato, pero Ramón Abad ayer en la tertulia política decía... ...que es que las concesiones están blindadas jurídicamente y se tarda en resolverlas. Qué, qué pena... Qué pena y qué problemas que el señor Abad tenga tantas responsabilidades en esta ciudad con cosas tan serias como estas y que sea capaz de justificar lo que está ocurriendo en la residencia de Altavix. Que llevan siete años gobernando Che y siete años gobernando o mal gobernando la generalita Bueno, el ayuntamiento no tiene competencias sobre no. el geriátrico. Estoy de acuerdo, la pero el ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar porque todo lo que se emplea o todo lo que se administra en el ámbito público funcione. Estamos hablando de personas vulnerables, de personas ancianas, que han ido a terminar su vida con dignidad a residencias públicas con concesiones. Es que la residencia es pública, Ross. O sea, y es que aquí la señora Oltra y la otra señora Moyá, que iban con camisetas a, a las Cortes, que son las responsables directas de esto, guardan un silencio que es un escándalo, Ross. Si esto lo hace una consejería del Partido Popular, que lo habría hecho igual de mal y de reprobable moralmente, estaría ardiendo la Plaza Mayor. Y aquí no pasa nada. O sea, sí. el señor González tiene una responsabilidad como, máximo, eh, como máxima autoridad pública de esta ciudad y no está haciendo nada. Y encima llevamos al Pleno esta cuestión y el Pleno nos tumba la moción. Oiga, pero ¿ustedes qué les importa? ¿Salvarle, eh, en fin, salvar la reputación política a la señora eh, Oltra y Moyá o luchar por los ancianos que están muriendo en esa residencia? Es que anteayer estuve allí. Es que hay persianas rotas. Es que el jardín está que da vergüenza. Es que las alambradas parece que estés, te remiten a un campo, en fin, de, de, de, de patatas. O sea, es una cosa realmente incalificable. Y eso está ocurriendo. ¿Dónde está la movilización política para que esto se revierta? Y encima lo llevamos al Pleno para exigir la revocación y el Pleno vota en contra. ¿La izquierda haciendo esto en Elche? Esa es la izquierda... No, esa no puede ser la izquierda actual. Ese es el desastre de equipo de gobierno de un partido socialista desnortado que tenemos en el Ayuntamiento de Leche. La, la izquierda licitana no es eso, me niego a creer eso. Pablo Ruz, no hay tiempo para más y tengo que preguntarte, las elecciones de, de las primarias del PSOE, Alejandro Soler victoria, este año se comenzará el proceso para elegir a candidato, le pregunto, usted ya es el candidato a la alcaldía para de las facto, próximas sí. elecciones. ¿Le gustaría a Carlos González como candidato o le gustaría otro? A mí me gustaría que el Partido Socialista se pusiera las cosas en orden en su casa porque nosotros y yo el primero hemos sufrido en su momento, hace muchos años, la división interna y eso al final. ¿Sabes qué ocurre con esto? Que pierdes el, el, el norte y, y te, te olvidas de lo realmente importante que es servir porque un partido es una herramienta, no es un objetivo y te lias y te enzarzas en cuestiones internas. Mira, en el equipo de gobierno no se hablan entre ellos. O sea, de, de, de 12 concejales que son, 10 están con Soler y 2 están con González, que es él y el señor David. ¿Cómo va a funcionar la ciudad con un equipo de gobierno enfrentado? Por una cuestión interna. Pues así estamos. Eh, todo lo que hemos ido relatando hoy es consecuencia directa del desastre interno que tienen. Yo lo que quiero es que se pongan pronto... Eh, en orden de que se pongan de acuerdo, de que sepamos quién va a ser la candidata o el candidato para las elecciones. Ya el señor eh, en esta casa, uh -huh. el señor Soler dijo que el señor González había cumplido un ciclo y el otro medio también. No, pues que nos digan cuanto antes quién va a ser nuestro interlocutor y sobre todo quién va a ser el nuevo líder de la oposición a partir del año 23 para tener una relación fluida previa a, a organizar la labor de gobierno, que hay mucho que hacer en mayo del 23. Lo que ha dicho, no le habla nadie de su equipo a la no alcaldesa. No se hablan eso. entre ellos, esto lo hemos eso dicho lo en ve el Pleno. Usted en el Pleno lo ven. Ve sí, o es, en la Junta de portavoz? Es un hecho y además, se lo decimos, ellos no lo desmienten. De hecho, el señor Abate el otro día en el Pleno, una intervención de la señora Mora, le decía, ¿cómo ustedes están faltando a la autoridad del señor González, que al fin y al cabo es el alcalde? ¿no? O sea, el lío es interno, el lío es brutal, yo lo que quiero es que se ponga esto pronto solución que pase lo que tenga que pasar y saber quién va a ser mi interlocutor, ya le digo, quién va a ser el portavoz o la, o la portavoz pues, de la oposición a partir del año 20. Pues todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Pues muchísimas gracias a Pablo. Vosotros. Y Muchas nosotros gracias. también nos despedimos eh, de todos ustedes. Eh, hemos llegado a las 11 en punto. Rosa Lucas está preparada para realizar su programa entre amigos y les dejamos con ella.